Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Un mes de agosto más, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre estamos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo, el agosto más extraño y el año más extraño pero también este año tenéis cita con nosotros nosotros estamos y vosotros también algún contenido nuevo, algún contenido recuperado con voces eh, nuevas, eh, con voces eh, de las mejores entrevistas que hemos tenido en esta temporada. Estamos eh, atravesando el puente, estamos en el puente entre una y otra. El primer invitado de esta noche es Ramiro Calle, el maestro, el gurú, el hombre que trajo desde Oriente cosas a occidente, pero eran cosas eh, que no se podían medir, que estaban en nuestra mente, pero que era son muy importante conocer. Vamos a estar también con el hombre de la gabardina, el hombre que más sabe de esprías en nuestro país, ese hombre, el de la gabardina, insistimos, estará con nosotros y estará, por supuesto, con vosotros. Además, os vamos a contar historias de fantasmas en el círculo secreto con como con Manuel Carabellal, y mi investigación de fenómenos extraños vamos a hablar en los encuentros cercanos con Carlos Oye. He sido una extraña y misteriosa tribu en el Amazonas. También os vamos a hablar de genios en Eureka Comado Martínez. ¡Vamos a ello! Un verano más. Silvia Casasola, con dirección Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Fíjate, fíjate, estamos, vamos Estamos en la ruinita, ¿eh? Ya sabéis que este año, lo siento mucho Pero nos toca hacer la rosa de los vientos mi casoplón Ni cueva privadita Nada, nada Este año nos vamos a la isla de los confinavivientes Así que, guapitos míos Iros Bien pertrechados Con todas las cosas necesarias para pescar Para coger cebo Para, para mm, hacer fuego ¿eh? y para todo, todo, todo lo que conlleva intentar sobrevivir como se pueda. Y bueno, si nos tenemos que echar una manita no la echamos, pero aquí cada uno a currar. Ya estos lujos se han acabado, con lo cual, venidos a la nueva normalidad que dicen, pues buena. En este caso nos toca la isla de los confinavivientes, así que, queridos rosaventeros, bienvenidos a todos en este agosto tan estupendo. También con Javier Sevillano en producción y redacción, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica. Comenzamos, arrancamos este mes, arrancamos un nuevo tramo, un nuevo puente, entre una temporada y otra en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dicen que es el hombre que más sabe en nuestro país sobre filosofía oriental, la paz, el amor, el sosiego, la paciencia. Es que es un verano de valores orientales. Es que debe ser un verano de valores orientales. Eh, Ramiro Calle, Ramiro Calle, muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estamos? Hola. Ramiro, hace tan solo unos meses estuvimos contigo, nos estuviste hablando un poco, bueno, tu trayectoria, una trayectoria que es la fusión del mundo occidental con el oriental, vamos a recuperar un poquito eso, ¿cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo lo conociste y cómo decidiste importarlo? Mira, yo tenía quince años cuando a un gran amigo mío, con el que practicaba judo en aquella época, el verdadero judo, no como ahora degenerado, pues eh, un día le escuché la palabra yoga y le dije, oye, Rafael, ¿qué quiere decir yoga? y dijo yoga es un método para el control de la mente y yo como todo el mundo que tenía mi mente hecha una calamidad todo confusión y más en esa edad pues dije este es mi método por excelencia y ahí justo con quince años comencé a indagar, a practicar, a recibir clases de yoga, a interesarme a fondo por este mundo tan vasto, inabordable, inagotable, que es precisamente el yoga y la filosofía oriental. Alguno puede pensar, bueno, como un hombre con eh, tantas eh, cosas eh, occidentales, eh, porque... Eh, Todos eh, lo tenemos y todos vivimos en este mundo. Todos vivimos en un mundo, vamos a decirlo así, más eh, materialista, más físico. ¿Cómo se interesa eh, por un mundo eh, más eh, espiritual, más mágico? No quiere decir que unos y otros no lo puedan ser, pero es un poco los tópicos. Estamos tocando el tópico, pero lo oriental es como más espiritual. ¿Y cómo eh, alguien de un mundo occidental tan... Eh, material eh, pues eh, decide eh, meterse ahí bueno pues mira tuve la gran fortuna de que mi primera maestra fue mi madre que se llamaba mar uh -huh. y ella me inició en lecturas iniciáticas espirituales como los ojos del hermano eterno como Siddhartha la Vuelta al mundo de un novelista donde hay una gran parte de la India, un largo etcétera eso ya dejó un toque una impronta en mi alma infantil y luego yo era un niño enormemente insatisfecho que desde el primer momento me hacía todo tipo de preguntas metafísicas, cuando tuve la oportunidad indudablemente de incursionar en el, en el mundo de la sabiduría oriental, que no olvidemos la India es la cuna de las más elevadas místicas. ahí me aferré con toda motivación y a seguir indagando recibí este gran regalo para mí que era el yoga y es lo que yo trato de hacer que incluso ahora que voy a cumplir 77 años sigo impartiendo clases de yoga y escribiendo porque todo mi empeño es difundir y procurarles a los demás este precioso regalo que yo recibí pero también a ello indudablemente se suma ...que yo era un niño... ...pues muy enclente ...físicamente... ...tenía problemas psíquicos... ...y el yoga fue mi verdadera salvación... Entonces, en aquella época, es curioso, fíjate, estamos hablando de los años 60, en aquella época había muy pocos libros de yoga, pero eran mucho más auténticos que ahora, había pocas enseñanzas, pero eran más genuinas, porque ¿qué ha sucedido ahora? Que el yoga está de moda, pero ha pagado un alto diezmo, porque se ha degradado, se ha degenerado y se ha vuelto un sucedáneo. O sea, que ese primer contacto, por lo que comentas, a los 15 años fue como una búsqueda tuya... Eh, intentando encontrar libros, intentando encontrar información. No sé si en España en esa época habría algún centro, pero claro, a mí me gustaría saber entre ese momento en el que tú empiezas a interesarte por lo que es el yoga y ese primer viaje, que imagino que para ti sería muy deseado a la India, qué tiempo pasa y qué, qué es lo que interesa? te encuentras allí. Pasó mucho tiempo porque yo a los quince años ya me consideraba un buscador, mi propio descontento existencial mi propio impulso hacia lo metafísico ya me llevó a buscar en las psicologías de oriente de occidente, en el esoterismo en el ocultismo, en todo tipo de sociedades que creas es decir, buscaba e indagaba por todas partes tratando de encontrar o de conectar con un conocimiento de orden superior con lo que llamamos la sabiduría que nos libera o nos transforma Pasó mucho tiempo, porque fíjate, yo me fui formando, tuve la gran fortuna de que vino a Madrid un profesor de yoga físico que era hindú, se coloqué en un chalete en las afueras de Madrid, mi madre comenzó a recibir clases con él y luego me llevó a mí. Y a partir de ahí ya mi búsqueda no cesó, en el sentido de que empecé a indagar en manuscritos a conectar con maestros de la India, de Asia, de Birmania, de Oriente, también de Occidente... y yo siempre he sido víctima de la censura, os explico por qué en aquella época... porque por un lado era víctima de la censura porque no había quien encontrar en España... libros verdaderamente importantes de yoga, los tenía que pedir a México, Argentina o a la propia India, pero además fui luego una víctima más directa de la censura, porque todo aquello que escribía tenía que pasar por la censura, y los únicos libros que se admitían eran los de yoga físico, lo que estaba exento de cualquier ideología mística o espiritual, pero seguí indagando, luego tuve eh, una academia de yoga Por correspondencia, luego estuve dando clases de yoga a domicilio Y finalmente, en enero del 1971, con la profesora de yoga Almudena Urie, es cuando abrí el centro de yoga Sadak, que continúa en el mismo sitio, en la calle Ayala de Madrid, y que hay otra anécdota, que justo en el piso que nosotros ocupamos desde hace 50 años, estuvo durante la guerra la Gestapo. O sea que estamos, como digo yo, en broma... ...lavando el karma de ellos. ¿sí? Uh -huh. Oye, desde entonces has publicado más de 200 libros... ...bueno, bastantes más, ¿no? Sí, ya que me preguntabais, perdonad... ...por mis viajes a la India, mi primer viaje... Uh -huh. ...yo abro el Centro Yoga en 1971... ...y en 1972... ...hago mi primera incursión en la India. Ya hasta ahora he hecho 99 incursiones buscando siempre lo que llamábamos hombres santos me llamaban un cazador de hombres santos y empecé a publicar muy muy joven mi primer libro fue un libro de que se llamaba BC de la filosofía oriental otro libro que se llamaba BC de la hipnosis otro libro que se llamaba Yoga, Refugio y Esperanza pero fijaos estamos hablando cuando yo tenía 17 años que a publicar. Es cierto que eh, a lo largo de estos cincuenta y tantos años, pues he logrado publicar con muchísima disciplina doscientos eh, cincuenta libros. Nada más y nada menos. Oye, el otro día nos hablaste cuando estuvimos eh, hablando contigo y ahora lo vamos a contar un poquito más apaciguadamente, de esa experiencia que tuviste cercana a la muerte. Una experiencia terrible, tremenda, listeriosis, eh. ¿Cómo fue esa vivencia? Comenzó en Oriente, ¿no? Sí, comienza que yo me voy a Sri Lanka, eh, un país que adoro, que me parece único, como decía eh, tantos escritores antiguos, es que es el paraíso, me voy a Sri Lanka y, y asisto a un campo de meditación ...que hay en las montañas maravillosas... ...de Sri Lanka... ...entonces parece ser... ...esta es una hipótesis de las diversas... ...que se barajaron... ...parece ser que yo tomaba allí... ...mucho té, era lo único que comíamos té... ...y que la leche que estaba, echaban en el té... ...era sin hervir... ...había allí una vaca y directamente... ...ponían la leche en el té... ...y parece ser que uno de los grandes transmisores... ...de la listeriosis... ...es precisamente... ...la leche sin cocer... ...también pueden ser... Eh, ...quesos que no estén pasteurizados, etcétera... ...el caso es que yo estuve muy feliz... ...allí en este campo de meditación... ...llegué sultante... ...a España... Eh, abrí el, ...reabrí el centro de yoga... ...venía pues magnífico... ...pero con los días... ...empecé a notar... ...síntomas realmente... ...pues que eran casi insufribles... ...¿qué, qué, tenía... ¿Qué efectos secundarios te causó? ...bueno... ...en ese momento lo que yo sentía un malestar terrible de vómitos de febrícula de no poder abrir los ojos todo, todo, pero seguía dando las clases casi cayéndome, fui dos veces al hospital de la princesa y, y de urgencia, las dos veces me dijeron que estaba fenomenal y no tenía nada, pero yo ya seguía constantemente vomitando ya no podía ni mm, mover un músculo entonces finalmente me ingresa en La Paz y luego tuve una parada respiratoria y a mis familiares y a mi mujer, a Luisa le, le dijeron que me quedaban cuatro horas de vida Ostras. entonces estuve para eh, resumir y no aburrir al oyente estuve tres semanas en la UCI intubado y luego otras tres semanas en planta, y estuve siempre como, eh, hacía yo el juego de palabras este, cuando salí de este trance, que es, el que como mi novela más famosa es el Fakir, que es las enseñanzas de un funámbulo, que siempre está entre la vida y la muerte, yo decía que había estado haciendo de funámbulo, de y tiritero entre la vida y la muerte a lo largo de muchísimas semanas o sea, contra todo pronóstico se puede decir que me recuperé ¿cómo será que mi neurólogo que es el doctor Tallon, Dijo a otro médico, dijo, no sé si han sido todos sus dioses, o la mirada de Siva, o que tiene todavía que escribir otro libro, pero esto es un milagro, porque fue algo verdaderamente providencial, porque ya tenía una edad avanzada, y por otra cosa importante, porque la listeria, como sabéis, tiene muy, un índice muy elevado de eh, mortalidad y de dejar si no secuelas y por las secuelas, pues indudablemente cuando uno sale de una UCI después de tres semanas intubado, yo había desgazado 20 kilos, parecía verdaderamente un prisionero totalmente maltrecho, no podía mover la mitad del cuerpo, etcétera, pero ahí es donde yo comencé con gran entusiasmo desde el primer momento a hacer ejercicios de pranayama, porque mi respiración era como la de un Eh, canario, como un pajarito empecé a hacer las posturas la meditación y otra vez me serví del yoga ese yoga que ya a los quince años había sido un poco mi asidero o refugio de salvación volvió a demostrarme también su eficacia ¿cuánto tiempo estuviste en coma? Más sí. o menos calculas... Bueno, ¿cuánto tiempo eh, científicamente hablando? Luego también quiero saber qué es ahí lo que viste, sí, lo que se hiciste, no, si se oye, si no se oye, si sí. se eh, o, o es como un sueño eh, no, mientras sí, se sí. dura. Sí, es muy interesante lo que planteas para verlo en la doble vertiente. La vertiente, por un lado, efectivamente, externa, de cara al exterior o científica. Pues yo estuve desde que me dio la parada respiratoria, que ahí ese fue un momento crítico, ahí es cuando dijeron que me quedaban cuatro horas de vida, pues me ingresaron entonces en la UCI. Entonces ahí estuve durante tres semanas intubado. Solamente al final yo recuerdo que me eh, sacaban del coma que fue el primero coma, digamos natural, luego inducido, me sacaban del coma y me decían, respira, porque lo que querían es que tratara yo ya de respirar para liberarme efectivamente del de intubamiento. Eh, me hicieron, por cierto, claro, que sigo teniendo las señales, como un recuerdo para el despertar la conciencia, sigo teniendo la señal en el cuello de la traqueotomía que me hicieron, y fue... Tres semanas de lucha que luego se complementaron con otras tres de lucha también eh, ya en planta. Eso es lo aparente, lo científico. Ahora, ¿qué pasó en todo ese tiempo dentro de mí? Sobre todo cuando estaba en el coma. Pues ahí irrumpe el inconsciente. ...irrumpe todo lo que ya arrastramos... ...según los maestros orientales desde muchas vidas... ...según los occidentales digamos de esta vida... ...pero da igual... ...es como si se abrieran las espitas... ...del inconsciente o del inconsciente cósmico... ...o lo que llamaría Jun ...el inconsciente colectivo... ...y es todo ese material difuso, confuso, a veces altamente atormentador, lo vamos viviendo y viviendo, pero con una, digamos, realidad tan grande que deja pequeña a la realidad cotidiana. Y ahí viví lo que se ha venido en llamar los diferentes bardos. Si entendemos que bardo es un término que quiere decir situación o plano intermedio. Hay diferentes bardos, porque está el bardo cuando estás muriendo, pero antes de morir, y el bardo luego, dicen los tibetanos, cuando ya has muerto, o otros estados intermedios. Yo obviamente, como propiamente dicho, claro, es obvio, no morí, pues viví ese estado intermedio previo a la muerte, porque hubo momentos en los que mis propios médicos pensaban Que, ...que estaba a punto de morir... ...y eso lo viví... ...son situaciones muy difíciles... ...muy aterradoras porque están llenas también de símbolos, pero símbolos creces, enormemente espantosos, y entonces confrontar todo ello es muy doloroso. Eso con respecto a todas esas vivencias del inconsciente, esa irrupción casi cósmica a través de uno, que es como bajar a los sótanos de la mente, o pasar por lo que diría San Juan de la Cruz, las nadas, ¿no? Pero luego está la vivencia, efectivamente, de, digamos, otras experiencias, como se les quiera llamar. Una de estas experiencias, la más vivencial para mí, es que yo me vivía y me sentía plena y totalmente en una capa, de nubes, yo formaba poca parte de esa capa de nubes y había una sensación de inmensa tranquilidad pero no era una tranquilidad motivante era una tranquilidad incluso un poco odiosa que yo pensaba fijaros dentro de esa situación espero que esta tranquilidad no se prolongue eternamente y que haya también estados de otro tipo de goce Ramiro, en ese tiempo que hacías esos bardos o esas nadas que tú dices a veces ¿no? Eh, o esa tranquilidad intranquila, ¿tuviste en algún momento eh, alguna visión o que tú recordaras tener algún contacto con alguien muy muy, muy emocionalmente ligado a ti bueno, que ya es estuviese que... muerto? Sí, es que veréis, aquí sucede lo siguiente, ¿por porque... Siempre estamos un poco en la conjetura, en la lucubración. Yo me defino a mí mismo como una persona incrédula, descreída, acrata, porque necesito todo vivirlo, experimentarlo de primera mano, quizá porque el yoga nos dice que nunca hay que moverse por creencias sino por experiencias aquí hubo muchísima información, os voy a decir un poco, lo explico todo en dos libros, uno en mi autobiografía espiritual y el otro en un libro que me pidió el editor sobre todo mi proceso de enfermedad que se llama en el límite, entonces explico que Por ejemplo, uno de mis grandes maestros de yoga en Benares, Babaji Shivananda, él meditaba para enviarme energías y para tratar de, a través de ese campo establecido de energías, ayudarme. Luego hubo un monje budista que vive en la montaña, en Sri Lanka, que hacía un ritual muy especial y muy laborioso, lleno de mantras, también para eh, tratar de ayudarme. Luego eh, hubo incluso una congregación de monjas eh, a las que yo había invertido en charla y yo a meditación que también se reunían para eh, ayudarme. Y luego también hubo eh, algunos especialistas en parapsicología, en parapsíquica o como le queramos llamar que ellos ellos dicen que percibieron que cuando yo estaba realmente a punto ya de soltar y morirme estaba mi madre dicen ellos sentada en la en mi cabecera o en, en mis pies pero en mi propia cama en el hospital. O sea, surgieron infinidad, claro, de personas que se pusieron en marcha para eh, ayudar desde un plano metafísico o parapsíquico o como queramos decirlo. Pero lo cierto es que si vamos más a lo terrenal, porque también sería una injusticia decir que me sacaron de ellos solamente los parasiquistas, si vamos a lo terrenal, es que fue una proliferación constante de antibióticos, de corticoides de todo lo que pudieron encontrar para sacarme de ese estado porque además una vez que salí De ese estado empezó la verdadera lucha eh, interior y con mi cuerpo, porque por un lado tenía el cerebro antiguo, la mente antigua que se me imponía, pero por otro lado yo encontré otro tipo de mente, os diré a modo de ejemplo, que durante un mes me quedé sentado en un sillón, sin leer, sin radio, sin televisión, yo solo durante un mes en un estado de nirvana, en un estado de total plenitud, porque a mí lo que me hizo comprender mucho a fondo la enfermedad cuando salí de ella, es que solo hay dos cosas que merecen la pena en la vida una es la compasión o el amor y la otra es la humildad cuando uno pasa por una situación así te das cuenta de que el ego hay que rendirle y que no hay nada tan esencial como el amor y como la humildad ¿Cómo fue tu despertar el primer momento lo que viste, lo que sentiste cuando abriste los ojos en después de ese tiempo en coma? El primer momento, como yo había estado en un verdadero campo de concentración con los bardos, digamos así, el primer momento fue de una enorme confusión y la pregunta de siempre, que creo que debe ser un poco un tópico, ¿dónde estoy?, ¿qué hago?, ¿qué ha pasado?, me empezaron a poner al corriente de lo que había sucedido ahí me di cuenta de que estuve a, fondo, a punto de morir os contaré una anécdota muy curiosa que es la siguiente ¿por qué yo sabía que me estaba muriendo? porque claro, dentro del coma es que yo sabía que me moría era algo inminente y lo sabía y os digo dos ejemplos o dos testimonios muy curiosos uno, que yo dentro del coma ...le llamaba a Fernando Sánchez Dragó ...y le decía... ...Fernando... ...no me dejes morir en este horrible lugar... ...que es el frío hospital... ...llévame a morir a las calles de Benares, eso era mi mente claro, pero mi mente demostrando que sabía que me estaba muriendo pero lo otro es más curioso que hay en el centro de yoga entre otras muchas médicos una médico, María Jesús que fue a verme al hospital pero cuando fue a verme yo estaba en coma y no me moví para nada ni hablé con ella pero lo que yo viví dentro viví dentro que ella me abrazaba Y me decía al oído, Ramiro, te estás muriendo, te estás muriendo. Todo ello, claro, testimonia que yo tenía consciencia dentro del coma que me estaba muriendo. Hay también un hecho muy curioso, y es que una de las doctoras que me atendía, uno de los días entró en la habitación y dice que me vio como una calabaza vacía, y que pensó y se muere, igual. Porque dice que ya no había energía, ya no había espíritu, ya no había alma, ya no había nada ahí. Entonces, claro, todas estas experiencias, luego uno tiene que irlas poco a poco metabolizando y elaborando, y yo pienso que lo esencial, más allá de la anécdota, es... ¿Cómo nos ayudan a transformarnos? Eso es lo verdaderamente esencial. Si estos hechos nos ayudan a cambiar y mejorar y humanizarnos, o luego seguimos con la misma conciencia de lechuga. O sea que tú notaste un cambio en ti. Bueno, total, claro. Es que yo creo que como Dios o lo que entiende una conciencia de lechuga, es que no cambia porque te zarandea tus raíces en todo, lo primero que te produce es un sentimiento de vulnerabilidad y aceptación rindes el ego, porque quiere decir que estoy en manos del de destino de la ley del accidente, lo que sea y que de nada sirve el orgullo la autoimportancia, la arrogancia la prepotencia, en ese sentido es una lección magistral de humildad, pero es que por otro lado, también Te crea desapego, te crea desprendimiento, te crea otra manera de enfocar y de ver la vida. Yo creo que si uno lo sabe instrumentalizar, nos humaniza en grado muy profundo. Yo siempre he pensado, no sé Ramiro en qué parte me equivoco, en qué parte no, que la filosofía oriental, nadie sabe más eh, que tú eh, sobre eso, la filosofía oriental nos lleva un poquito es una crítica también en cierto modo ¿no? Sí. Eh, un, un análisis eh, una observación a poner la otra mejilla un poco No, no, no lo creo, eh. pero tienes razón y me alegra que me lo digas porque hay una confusión aquí. No es poner la otra mejilla, es darnos cuenta que hay una ley eterna. Esa ley eterna es que nunca el odio será vencido por el odio, sino que el odio será vencido por el amor. Lo que nos hace comprender toda la sabiduría oriental, amigos míos, es lo siguiente. Si la mente humana no cambia, va a cambiar algo o sea, si la mente humana aunque pasen millones y millones de años no desaloja el odio, la ofuscación y la codicia, que va a cambiar? y de hecho es que no cambia nada ¿qué han hecho los políticos con la sociedad? ¿qué hacen los políticos estos ciegos? como decía Jesús conduciendo a otros ciegos y todos al barranco, no hacen nada y los reformadores y los profetas ¿por qué no cambia la humanidad? es que esto hay que preguntárselo muy riguros. ...y seriamente, no cambia... ...porque no cambia la mente... ...y mientras no cambie la mente... ...que es el mundo, el mundo jamás va a cambiar... ...entonces, ¿qué es lo que urge? ...lo que urge es que... ...desalojemos de nuestra mente... ...su basura, todos podemos hacer... ...de la mente... ...unerial o estercolero o un jardín y un vergel donde lo que tenemos que hacer y aplicarnos es a realmente cambiar la mente lo que ha tenido muy en claro la antigua, porque hoy en día ya las diferencias como tú decías es un tópico oriente-occidente, pero lo que sí ha tenido muy claro la antigua psicología de oriente es que si uno no libera su mente de sus corrupciones, sus trabas, sus mancillas, es imposible que nada cambie. Por eso, hoy por hoy, el cambio sigue siendo individual y por eso Buda lo dejó muy claro hace 2.500 años. Tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Una de las cosas que nos enseña... Eh, oriente es la paciencia, pero la paciencia es estar de brazos ahí cruzados y que pasen las cosas. Eh, ¿qué, qué parte de de activa en nosotros mismos. Oye, las preguntas que haces son muy interesantes porque esclarecen además a las personas, las sacan un poco de los esquemas a veces también que hay eh, sobre el pensamiento oriental. Lo que un yogui trata de hacer es trabajar en dos niveles, en movernos, navegar en dos océanos. Uno es el océano exterior, otro es el océano interior. Está muy bien, siempre que sea lícitamente, mejorar nuestra calidad de vida externa, magnífico. Ahora, hay también que aplicarnos a nuestra vida interior y mejorar nuestra calidad de vida interna. Hay que saber unir la contemplación en la acción, y yo diría más, en la contemplación-acción, en la acción-contemplación, lo que se dice mantenerse en nuestro centro de gravedad de sosiego a pesar del desasosiego esto lo decía en su hermoso poema tan clásico Kipling cuando dijo mantener la cabeza tranquila cuando todo alrededor es cabeza perdida pero ser diligente, ser resolutivo pero desde una cualidad de cualidades que no apreciamos lo suficientemente en occidente que es la ecuanimidad. Es por esto que fijaros cuánta gente se ha desequilibrado aún más con el confinamiento del coronavirus. Ha habido gente que ha sufrido crisis de angustia, de ansiedad, de pánico, porque todo en Occidente es hacia afuera, pero nada es hacia adentro. Y por otro lado, ya que hemos pasado o estamos pasando por este episodio ...tan calamitoso del coronavirus... ...hay que decir que el peor virus que hay... ...es la mecanicidad... ...la ignorancia básica de la mente... ...porque el coronavirus lo superaremos... ...pero seguiremos otra vez... ...millones de años con la ignorancia básica de la mente si no somos capaces de liberarnos de sus mancillas y de transformarnos. Por eso también es muy importante, ya que hablamos de la filosofía oriental, considerar que hay tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento inevitable que alcanza a todas las criaturas, la enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de seres queridos. Pero luego, el sufrimiento que genera la mente neurótica del ser humano, con sus apegos y sus odios, y luego el peor sufrimiento, el que gratuitamente esa mente neurótica está causando a las otras criaturas, incluidos los animales y el planeta Tierra, porque es que si un día el ser humano se diera cuenta de lo que hemos hecho con los animales, es para que realmente nos volviéramos locos. Lo que he amado desde niño del budismo es el énfasis que pone en el respeto a toda criatura viviente desde la más pequeña a la más grande. Y para todos aquellos que todavía, después de todo lo que estás comentando, siguen perdidos y siguen esa, en esa búsqueda Tanto exterior como interior, eh, me gustaría que nos dijeras eh, alguna recomendación imprescindible, si hay de alguno de tus libros de los doscientos y pico o incluso alguno de esos otros que a ti te ha servido de guía. De mis libros hay uno que en estos momentos precisamente creo que puede ser un aldabonazo de conciencia y un cambio de actitud, es que tenemos que cambiar los viejos patrones de la mente y es precisamente mi novela espiritual iniciática, El Fakir, donde quizá no está bien que yo lo diga, pero lo digo que es está todo, ahí está todo, está todo porque es el resultado de vi 120 viajes a Oriente tomando la sabiduría de los grandes maestros, eso es yo creo fundamental y luego ya sí, hay infinidad de libros magníficos de yoga, de superación inteligente, de tantas cosas, que cada uno también debe ir afinando, pero yo diría que si nos tuviéramos que ir a una isla de por vida que llevarnos cuatro libros imprescindibles, los evangelios, pero para interpretarlos nosotros, no que nos los interpreten, el Dhammapada, que es el texto más maravilloso por la tradición budista, el Bhagavad Gita por la tradición hindú y por la tradición china o taoísta, el Tao Te king Con esos cuatro libros, desde luego, si los pusiéramos en práctica, nos liberábamos. Y, ¿Y, y Siddhartha también, ¿no?, de Germán Porque nos enseña un poquito, es el mundo de aquí con la visión de allí, juntar sí, dos, ¿no?, un poco. F, sí, eh, hay varios libros en este sentido muy importantes de efectivamente maridar Como decía Tagore, que lo que tendríamos es que matrimoniar lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente. ¿Qué nos ha dado Occidente? La técnica, la sanidad, la ciencia cuando es constructiva, no es otra ciencia dogmática o pseudociencia. Y luego eso nos lo ha dado Occidente, aprovechémoslo ahora. Oriente nos ha dado las claves... Las místicas para el sosiego, la paz interior, el equilibrio psicosomático, la óptima relación con nosotros mismos y con los demás. Yo creo que lo inteligente y hacia lo que se va a atender, o ya se está atendiendo, es fusionar, maridar lo mejor de Oriente y lo mejor de occidente y también de paso ir despojándonos de lo peor de oriente y lo peor de occidente que también hay mucho malo en oriente y mucho malo en occidente pero tú nos traes eh, siempre, nos atrajiste hace poco nos atraes eh, hoy paz interior, eh, que es lo que todos eh, necesitamos eh, tener paz interior, eh, paciencia no quedarse de brazos eh, cruzados eh, pero actuar actuar eh, sabiendo que todo es un todo todo en minúsculas y un todo en mayúsculas. Ramiro Calle mil gracias por estar mil con mil gracias a vosotros y nada, que un abrazo muy fuerte y lo que tú dices desarrollar paciencia que haciendo un juego de palabras es la ciencia de la paz que es lo que en realidad todos lo sepamos más o menos estamos buscando. Muchas, muchas gracias Ramiro muchas gracias Chao. por todo, muchas gracias En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, esto es la rosa de los vientos. Estamos ya atravesando el puente el verano en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos contigo hasta las 4 de la madrugada. Te recordamos que tenemos una etiqueta... Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y también tenemos una página web en la que podéis consultar oír todo el programa por partes, entrevistas, secciones nuestras y de todos los programas de esta cadena de emisoras. Onda es la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Un programa, el de esta noche, que tenemos ahora una edición especial con... ...el hombre de la gabardina. ¿Quién es? Lo nuestro duro. Y no, no es sabina, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the que le duran los whisky, a él?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 Lo de 19 bueno, noches y quinientos días. Al revés. Sí. O eh, eh, claro. no, no 19 días y 500 noches. No, eh, es que me gustabas la noche. Claro, día, pues por que eso son sé. 500 noches. Claro, claro. <risa>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 Eh, con un poco de humor que yo creo que es absolutamente imprescindible oye que poco espía eres ¿eh, Fernando mira que suena el teléfono mientras hablamos contigo pues para que veas para que claro veas, eh, eh, las horas están son, controlando la, las, hora, las horas que ¿Y son te están y... llamando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 Eh, al eran en la memoria de miquel pero al estar yo pues decidió también participar quiere decir que todo cambió ¿no? pero que es muy difícil ¿no? y ese primer conocimiento con miquel pues fue difícil pues porque yo había publicado cosas que no le gustaban posiblemente me había equivocado en, en otras cosas ¿no? pero sobre esa esencia eh, creamos una, una relación y creamos una relación de de, de amistad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 Pero lo que necesitaban es que yo, eh, de alguna forma, lo dijera para que ellos pudieran proceder a, a detenerme. Uno de los, no, no acepté, ¿no? Uno de los directores del Servicio secreto Español, Eferi Sanz, eh, para intentar un poco ganarse el aprecio, la buena prensa, eh, de los periodistas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 a veces lo único que pretenden es, es pasar de ti y nuestro periodista favorito es el autor en de libros como yo confieso como La Casa La Casa 2 en Destrucción Masiva El Regreso del Lobo LS. Fernando Rueda, que es un placer tenerlo aquí en La Rosa los Vientos haberlo tenido en esta temporada tan importante y tenerlo dentro de muy poquito tiempo. Fernando, muchas gracias Muchas gracias y, y nos vemos en septiembre Cuídate Pero... mucho Ay, Un abrazo Por el boulevard de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos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 Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír, como llora Chavela. Las amarguras no son amargas.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 Por el bulevar de los sueños rotos. Inunda Cero. La rosa de los vientos. Señales del fin del mundo.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 <risa> no sé si Bueno, pues entre esto Y, y el Pobrecito. supervolcán de Yellowstone Vamos a morir todos Qué barbaridad <risa> o sea, un día el, esto tendrá No, no, no, no, no, no, yo no, no puede ser ¿eh? no vamos puede. A Me niego, todos, me niego dijo, dijo, Bueno, pero dijo aquel día. ¿Cuál yo es la de base eso, todo de todo esto? porque Bueno, no, no, no, bueno base, que vamos ahora, a morir todos ahora, y, todo, También lo procedí, todos, todo, eso, claro, Y yo lo aseguro todo, también Antes tarde, o después va a pasar a todo el mundo Yo, de todas formas, lo que voy a hacer es... Estar ¿Pero va a ser donde... por un volcán? Sí, va a ser por un volcán. Yo lo que eh, lo que estoy haciendo, lo que he hecho este año, que vosotros no lo... ¿Sabéis por qué lo he mantenido en total silencio? Y en total, para que os supier, secreto, para que no supierais nada, como este año no tenemos casoplón de Silvia, no nos invita el Hombre, evidente, yo, y perdona, sí, no, sí. no porque ya no quiera. No, Exactamente, no, no, está no. la ruina, no la ruina las económica. Son, la, las circunstancias son. Yo lo que he hecho es irme al, al eh, venirme al sitio más seguro del planeta.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 El, el, um, el terreno del super chalet de Silvia, porque este tiene eh, la caldera tiene 85 kilómetros de longitud por 45 de al, de ancho, solo la o caldera. O ¿llega, llega el tamaño que... del tuyo? Fíjate. Sí, sí, sí, claro. casi, casi es tan grande como el chalet, como el terreno del, de, del chalet de Silvia. <risa> <risa> del suyo no habla. <risa> no, del mío no, yo soy pobre. <risa> no, ya, ya. Oye, a eh, eh, Javier... Eh... Precisamente Yellowstone es un volcán lejos, está lejos de la imagen de lo que tenemos de un volcán, claro. una montaña con de parque, cráter, claro, claro, no tiene nada nacional, que ver con eso, si pero sin embargo es el más es, potente o el es cuya caída, potentes, bueno, sería terrorífico para el mundo, ¿no?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 Exactamente. Ya sé, qué, ya sé por qué se ha ido a Wuhan, porque mm. sabía que ya, sí, íbamos sí, sí. a dar unas buenas tobas de lo que nos iba a contar. Pero, pero, pero Wuhan, España, estúpido. nadie se va a liberar de una posible erupción de ese volcán. Eh, la última erupción es hace 600.000 años, eh, la próxima es... es... es...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 Así, así. Así que... Está la cosa tremenda. Si Señales, queréis dime. Si, sí, sí, sí, sí. Y danos un po poquito más de alegría, sí. Un poquito. No es el único volcán, el supervolcán más peligroso. Ay, no. Hay uno <risa> aún más. No, no. Hay, hay, hay uno, uno peor todavía. Más. Hay Pe uno todavía peor. ¿Cuál? Se, pero se ese, llama... Pero ese maluto también es inminente en, decen bueno, en decenas, ¿o...? Este La última erupción fue hace 30 millones de años, es decir, es hace, bueno, un poquito más. Se llama Wawa Springs y qué raro, Express, está Express. también...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 ¿Me pedíais señales de fin del mundo? Pues tomar señales de fin del mundo. Ahí, exacto, tomar. Sí, fin muy divertida, del mundo, ¿no? ha sido, vamos. No le empe empe empezamos estamos calentitos el verano. Hola. Venga, vamos a Bañar bañaros por si no da tiempo. Sí sí, sí, sí, pero que no sea en La Palma, porque La Palma, la isla, tiene también. un volcán también, que también, si entra también. en erupción, también nos vamos todos, todos por ahí, ¿eh? Bueno, y el, y el de esta Tai cerquita? Claro. sí, sí, sí, todos los sí. volcanes... Están sí, de pero el, el, el Tai sí, sí, sí, con sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, acero el círculo secreto encendemos en la hoguera nos sentamos en círculo y en el centro colocamos un ectoplasma y junto a nosotros se sienta la persona que lo tuvo en sus manos un ectoplasma es la base de los fantasmas Y es, eh, Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal Manuel? Uh, buenas noches oh, Hola Manuel Fantasmales noches de hoy Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo fue el hecho de tener en tus manos un ectoplasma? Luego explicamos un poquito lo que es un ectoplasma, eh, lo que se puede considerar o lo que sabemos, su relación o no con los fantasmas Pero tú tuviste en tus manos ese ectoplasma que existe, que podemos decir que es el único cacho de un fantasma no. que existe en el mundo o no? En España, sí. en España pero existen otros episodios similares recogidos en la literatura parapsicológica en Italia, en, en Inglaterra, en Estados Unidos en los que eh, en la época dorada del espiritismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX era relativamente frecuente que las mediums espiritistas cuando entraban en trance proyectasen de sus cuerpos, normalmente a través de los orificios corporales, de la boca, de la nariz, del ombligo, una sustancia etérea que iba tomando forma, una forma antropomorfa, hasta que eh, daba lugar, aparentemente, a, a lo que los espiritistas denominaban los fantasmas, ¿no? Hubo varios episodios en los que los científicos que comenzaban a interesarse por los fenómenos psíquicos a partir de mediados del siglo XIX, químicos, eh, biólogos, físicos, consiguieron tomar una muestra de esa sustancia y analizarla, y someterla a un, a un análisis químico. Pero estamos hablando de episodios antiquísimos que están en los, en la, en la, en los albores de la de la parapsicología y el problema es que eh, existió mucho escepticismo en torno al, al, al fenómeno de los ectoplasmas porque en la inmensa mayoría de los casos en prácticamente casi todos los casos de esas supuestas materializaciones, se descubrió que había más engaño, más truco que, que una cosa real aún así, hoy en día se conservan en algunas universidades en Londres, no recuerdo en qué universidad se conserva Uno de, de esos ectoplasmas, pero aquí en España era algo inédito, hasta que en pleno siglo XX, en 1983, un equipo de, de investigación tremendamente desconocido... Lo que hicieron conocido. es crear un laboratorio, eso que contabas, eh, que pasaba? ¿Colocar a un medium, a un sensitivo, a una sensitiva...? a fabricar un fantasma bueno, no, no fue exactamente así pero más sí, o sí. menos eso es lo que ocurrió ellos llevaban años muchos años, prácticamente una década investigando los fenómenos psíquicos en laboratorio y, y es algo, en sí mismo es una auténtica anomalía, porque ellos no hacían trabajo de campo Ellos investigaban un montón de disciplinas relacionadas con el misterio, pero todo lo llevaban a laboratorios. Ellos hacían una investigación sobre exobiología, pues se dedicaban a hacer análisis de, de meteoritos que, que habían sido recogidos. Ellos analizaban algo relacionado con la alquimia, lo hacían en laboratorios. Hasta, hasta la leyenda de la Atlántida, pues ellos tomaron unas muestras, recogieron unas muestras arqueológicas en Creta y hacían los análisis en laboratorios. ¿Qué tipo de profesionales eran para tener... Ahí tenemos un grupo de aproximadamente media docena de médicos, biólogos, físicos, químicos que orbitaban en torno a la figura de José Antonio Lamich que era el que daba la cara José Antonio Lamich es un personaje que comenzó a publicar artículos, a acercarse al mundo de las anomalías a principios mediados de los años 70 comenzó a publicar en la editorial Karma 7 que era la única revista especializada que había en aquel momento de hecho su primer libro Lo publica en, en la misma editorial Karma 7, en 1975, un libro que está dedicado a su hija, Marina Lamich, que con el paso de los años seguiría sus pasos y también publicaría artículos en el boletín que publicaba Hipergea. Y ellos se dedicaron a investigar, sobre todo, qué es eso que llamamos la energía psíquica. Y lo intentaron hacer en el laboratorio. Entonces empezaron a hacer experimentos fascinantes de verdad. sería muy largo detallarlos. sí, pero vamos a centrarnos pero, en ese, en el experimento bueno, pues ese del fantasma. Es uno de los eh, experimentos... convierte en una sala, un, una mesa en un laboratorio. ¿Y qué pasa? porque es un experimento que se hace de madrugada con la sensitiva que incluso se le colocan absolutamente todos los sensores y se sabe todo de ella. Estaba absolutamente eh, medida, ¿no? Eh, la temperatura, el peso, todo. Todo. Sí, claro, como siempre, como hacían en todos los experimentos. En este caso, lo que ocurrió el 15 de octubre de 1983, hace unas semanas, eh, Juan Moreno recobraba esta historia, que es una página de oro de la historia de la parapsicología, pues a las 2 y 25 minutos de esa, de esa madrugada comienza la experiencia, se pesa a la psíquica que en el momento de iniciarse el experimento pesa 67,4 kilos en la habitación hay una serie de instrumentos un barómetro, una brújula dos calorímetros, dos higrómetros una grabadora, una cámara con carretes de, de infrarrojos. Eh, hay tres de los miembros del equipo presentes cuando se inicia el experimento y más que una invocación mediúmnica ella era una psíquica y subrayo fuera de toda duda ...para la MITCH y para el equipo de la MITCH... ...porque el gran problema que tenemos... ...con estos experimentos... ...cuando revisamos la historia de la parapsicología... ...es que los científicos... ...suelen ser muy bien intencionados... ...y muy vulnerables... ...y nos hemos encontrado muchos episodios... ...en que el psíquico es quien ha engañado... ...a los científicos... ...por lo tanto todos sus estudios se, se caen por la base... ¿no? ...pero en este caso realmente digamos que la, la psíquico estaba fuera de toda duda para el equipo de, de la Mich y comienza a las 2 y 25 el experimento, eh, como digo no se trata de una sesión mediúnica tradicional pero ella sí tenía una relación especial con un familiar que había fallecido y más que una invocación ella se concentraba en ese familiar y cae automáticamente una especie de, de estado alterado de conciencia en el que se le controla, estaba presente el doctor Kamal, que es uno de los miembros de, del equipo, al inicio el ritmo cardíaco está a 90 pulsaciones por minuto, se detecta una sudoración fría, una temperatura de 22 grados centígrados, un grado de humedad de 53%, y en un momento determinado la psíquica comienza a agitarse, De una forma violenta, su ritmo cardíaco aumenta a noventa y cinco pulsaciones, a las dos y veintinueve y quince minutos y quince segundos, según el, el informe, la medium abre la boca, emite un sonido gutural. En ese momento la temperatura desciende a 19 grados, la humedad ambiental asciende a 59% y el ritmo cardíaco sube a 97 pulsaciones. Pues esos son los cambios físicos que se producen en ella, digamos, en el momento del trance. La temperatura y... baja, eh, la temperatura del, del entorno, la temperatura de ella eh, baja y se producen una serie de circunstancias eh, que parece que son científicamente las que podemos eh, decir que eh, aparecen, que se pueden medir cuando comienza un trace de una vivente, de un medium, de una sensitiva, de cómo la queramos llamar, ¿no? Sí, recuerdan mucho otras descripciones parecidas que mm. se han hecho en otros episodios similares, el descenso de temperatura, el aumento de la humedad sí. ambiente, eh, detectan incluso, reseñan en el informe que hay una pequeña alteración en una de las brújulas que, que cambia su dirección, Y en ese momento comienza a, a proyectarse, y esta es la parte más increíble de la historia, una sustancia que, que parece salir de su boca entre blanquecina y fluorescente. Eh, en ese instante el doctor Kamal y José Antonio Lamich se acercan a esa masa que está proyectándose por la boca de la Medium la tocan, la manipulan con, con suavidad y deciden eh, tomar una muestra Así que eh, cogen una placa de Petri y con unas tijeras cortan un pequeño trozo de ese, de ese supuesto ectoplasma que está proyectando la medium por la boca. En el momento de producirse el corte, la sensitiva produce una especie de alarido, cae hacia atrás, reclina la cabeza, sus pulsaciones suben a, a 100 por, por minuto eh, y inmediatamente vuelven a bajar a 84 pulsaciones por minuto, desaparecen los sudores, la, la humedad se sitúa en los 55, eh, el 55% y concluye, lo, digamos, el momento de la toma de esa muestra. de ese pues que vuelven sí una vez que cortan esa muestra. Exactamente. Se pesa la Medium, que ha perdido 250 gramos en el transcurso de la sesión, Esto también es algo que aparece reseñado muchas veces en la literatura especializada, que después de un trance el medium parecía perder una porción de peso. Sin embargo, el resultado que ellos tienen de la muestra eh, es de 87 gramos. O sea que el resto pues, se supone que será por sudoración o no, no, no tiene muy claro... Bueno, si tienes un bocardiograma más alto, se supone que hay sudoración. Hay razones ¿sabes? para esa pérdida, al margen de que en ese momento ella estaba formando un fantasma podemos decirlo así, se corta el ectoplasma, se coge la muestra y se rompe ese trance y el fantasma presuntamente desaparece en ese instante, ¿no? sí, se llega a visualizar por el... Pero, el microscopio. Sí, claro, a partir de ahí, piensa que en, en Hipergea eh, colaboraban un grupo de médicos que además lo que ellos hacían era que por la noche... ...cuando el hospital estaba vacío... ...o si eran profesores universitarios... ...la facultad... Pues ...como ellos tenían las llaves... ...es cuando se iban a hacer los experimentos... ...por eso estamos viendo un experimento... ...a las dos de la madrugada... ...porque eran los momentos en que... Eh, ...en aquella época... ...estamos hablando de mediados de los ochenta... ...como ahora cualquier científico... ...que tuviese la audacia... ...de decir que le interesaba lo paranormal... ...o que se llegaba a, a investigar lo paranormal... ...sabía que iba a ser estigmatizado... ...y que podía llegar a tener problemas... ...en, en su carrera profesional... Por, ...por convertirse en la... ...hazme reír de sus compañeros... ¿no? Este, es, ...este es uno de los problemas de esta historia... ...que no tenemos identificados... ...a esos científicos... ...a esos médicos... ...que cinco de ellos, creo recordar... ...firman el análisis químico... ...que se hace de ese, de ese ectoplasma... ...en el laboratorio... ...porque lógicamente lo que ellos hicieron a continuación... ...fue estudiar qué demonios era eso... ¿no? ...y la conclusión a la que llegan... ...es que era una, una sustancia hecha en base a células epiteliales, como si fuese una especie de proyección de la lengua que ha eh, salido fuera de, del cuerpo y que se ha ido corporizando, ¿no? Y que tenía, eh, me decía la Mitch, yo estuve varias veces en su casa, y ahí es donde tuve la oportunidad de, de ver todo esto, me decía que era como eso, como, como una prolongación de la lengua en fase de formación que en un momento determinado se iría corporizando para dar lugar a, a eso que llamamos fantasmas. O sea, que estaríamos hablando del primer, y que yo sepa, único hasta ahora, análisis químico de un fantasma que se había hecho en España. Nada más y nada menos. ¿Cómo era? Porque después ese ectoplasma comenzó a cambiar de forma, digamos, a perder un poco mmm, entidad, comenzó entre comillas, eh, a a hacerse algo más oscuro, más eh, sí. duro, y cómo eh, se produjo ese, ese cambio, ¿no? Eh, aunque sigue existiendo, insistimos, tú mucho tiempo después eh, lo has tenido en las manos. ¿no? Ellos tomaron una muestra inicial de 13 centímetros en el momento de recogerse, pero con el paso de los meses se fue encogiendo, a medida que iba perdiendo luminosidad, se fue encogiendo, ...hasta quedar una muestra de unos tres centímetros y medio... ...por uno con dos centímetros aproximadamente... ...de una masa blanco-amarillenta... ...de una textura endurecida, así con una apariencia cartilaginosa... ...que claro, que es lo que tú podías ver ahí en el, en el tubo de ensayo... ...tú pod te podías ver eso... Y te decían, mira, pues esto es electoplasma, pero claro, una especie de blue caducado, vamos, o a sea, claro, no lo... tiene una historia detrás, ¿no? Claro, y, la y historia cemento... ¿no? lo conservaron, no lo dejaron sí, hermético. Sí, sí, ellos tenían un, un... o sea, yo creo que las condiciones de hipergea probablemente no ha existido en la historia de España nada parecido, eh De hecho, es muy triste, a mí me entristece muchísimo, que si nosotros preguntásemos a la mayoría de los jóvenes que hoy en día se consideran aficionados a lo paranormal, incluso investigadores de lo paranormal, probablemente no tendrán ni idea de qué era Hipergea y de las cosas que hizo Hipergea. Y esta es solo una de ellas, que realmente es muy increíble, es difícil de creer. A mí, hasta, eh, yo de hecho todos estos años me he mostrado muy prudente, pero hace unas semanas solamente... Eh, discutiendo el tema con un común amigo, con Manuel Berrocal, que es médico y es el actual presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, yo le preguntaba si ellos tenían alguna constancia de que esto es real, porque es tan extraordinaria la historia. Entonces él me comentó que él llegó a conocer a uno de los médicos que firma el informe, que era un hematólogo, no sé si puedo contar esto, pero bueno, claro, ahora, no que no oye nadie, ahora que no nadie, ahora que nos oye nadie, Eh, era un hematólogo muy conocido y en un proyecto de carrera dentro del ámbito de la medicina en que Berrocal como médico pues estaba, estaba trabajando una cosa relacionada con la, con la hematología eh, coincidieron en un hospital de Barcelona y como Berrocal en aquella época ya estaba muy metido en el mundo de lo paranormal vio en el despacho de este médico una foto en la que estaba él con Lamich y le dice, coño, pero entonces tú eres... tú conoces a Lamich, Mitch estás en el equipo ¡Chis, calla, calla! No digas nada de esto aquí que me buscas la ruina, lógicamente, ¿no? Y, y por lo tanto parece ser que realmente existían y que la historia, por increíble que parezca, es cierta. Pero como hay que contextualizarla en lo que hacía Hipergea, cuando tú analizas otras investigaciones que hicieron, hay trabajos tan alucinantes como llegar a definir la radiación blanda, que es lo que finalmente, la conclusión a la que ellos llegaron, es que eso que llamamos energía así es una radiación blanda relacionada con el oxígeno de, una, de las neuronas de una parte del córtex en base a montones de experimentos que hicieron absolutamente asombrosos lo triste, lo, lo verdaderamente lamentable es que nadie los haya replicado ¿no? que nadie haya cogido el relevo porque cuando Mich falleció en 2009 se cortó ya esa línea de investigación y realmente es una, es una tragedia en otros sitios que antes has comentado que también se habían hecho experimentos y que tenían a lo mejor también muestras de estos ectoplasmas también eh, han tenido esa variación se han quedado en una muestra tan reducida, han cambiado de color ¿Han, han tenido una reacción física similar esto es como los ovnis cada uno es hijo de su padre y de su madre y hay casos como ese que se conserva en, en una universidad en Inglaterra que tiene más el aspecto de una gasa, que era lo que se solía utilizar cuando se, se, rep se reproducía fraudulentamente la emisión del ectoplasma, una gasa que normalmente el, el medium llevaba escondida debajo de la lengua o en una axila o en un lugar donde pudiese manipularla en la oscuridad que rodeaba esas experiencias, en este caso no, no es así. Sin embargo, hay otros otros análisis químicos de otras sustancias que sí parecen tener más sentido porque se está analizando una sustancia de origen orgánico que habría inmanado de alguna manera del medium y que, y que parece encajar más con la descripción de lo que hizo hipergea. Lo que ocurre es que estamos hablando de un fenómeno tan antiguo porque el, el problema de la parapsicología es que a medida que avanzaban los sistemas de control los grandes medios iban desapareciendo. Y estas historias que leemos en los libros antiguos de parapsicología, salvo casos excepcionales como el de Hypergea, ya no se encuentran, ya no encuentras grandes medios de efectos físicos que le eviten, como hacía Daniel Douglas Home o Usapia o Paladino o esos grandes de la historia del espiritismo. ¿no? Los medios que te encuentras ahora son esos medios que supuestamente caen en trance, incorporan en el mejor de los casos, les cambia la voz, cosa que Carlos Latre hace mucho mejor, sin sí. necesidad de entrar en trance, y poco más, entonces te encuentras casi ante una cuestión... Digamos de Digamos que la medium que utilizaron para este experimento es casi como aquellos, ¿no? Claro, claro, porque además, es que no es que esto de verdad es la punta del iceberg, porque esta misma psíquica la, la utilizaron en una serie de experimentos sobre psicocinesis, en los que hay una serie de documentos gráficos alucinantes en los que no no hay lugar a dudas o, o todo es un inmenso fraude o realmente hipergea llegó a un nivel de investigación en, en cuanto a los fenómenos psíquicos de, del que hay muy pocas referencias no solo por supuesto en la historia de España sino a nivel internacional Ella era sí. española? Sí. Y se dedicaba a estos no, no, temas no, no, o lo hacía, o sea, que realmente lo que hicieron fue en la práctica con ellos y ya está. Bueno, que, que yo sepa, nadie en la historia se ha podido dedicar en nuestro país a esto, ¿no? Eh, a este tipo de, de investigaciones y de estudios. No, o sea, mal, nadie, no, pero, pero las mal, han mal. hecho muy buenas, ¿sabes? por ejemplo, Hipergea, Tú eres un gran defensor de las investigaciones sí, sí, que sí. se hicieron en Ipergea, que no eran profesionales porque nadie financia ese tipo de estudios, por desgracia. Claro, yo tengo la esperanza que, mira, si nos está escuchando alguien o algún hijo o algún nieto de alguno de los miembros de Hipergea, hombre, que se ponga en contacto con nosotros porque merece la pena reivindicar esta página de la historia de la parapsicología española... cuando que, que trabajara, es estuviera con ellos... Claro, sí, claro, ¿Y no hay ningún libro que recopile todos esos, esas investigaciones? No, porque la Mitch era un personaje, era un tipo muy serio, muy serio, la verdad es que mira que yo soy muy payaso y a mí me costaba hacerle sonreír, ¿eh? creo que solo un, un par de veces le, le, le robé una sonrisa y eso yo tenía... Pues no sé, supongo que me, me, me, me, le, le hacía gracia el chaval que se iba peregrinando desde La Coruña hasta Barcelona para hablar con él y, y para visitarlo y siempre me trató especialmente bien. Pero era un tipo muy poco eh, partidario de la divulgación. Él publicó dos libros, ninguno de ellos tenía que ver con la parapsicología. Tenían su boletín, que era un boletín muy restringido, que editaban ellos a base de fotocopias donde publicaban sus informes. Nunca fue amigo de, de dar entrevistas, de salir en los medios, de acudir al congresos, yo recuerdo que organizamos un congreso en Vigo, un congreso de investigadores, cerrado al público, solo para investigadores, en los años 90, y sobre parapsicología científica, donde estuvo el padre Pilón, donde estuvo Manuel Gómez Ruiz, donde estuvo gente muy conocida del momento, repito, solo para investigadores, Y claro, yo quería que asistiese la Mich, y la Mich me encalomó a mí que yo, eh, en representación de Hipergea, leyese su ponencia. ¿no? Yo creo que solamente hay una entrevista que concediese a televisión, que, que coincidió a, a un programa que hacía yo entonces en la televisión de Galicia, y no tengo más referencias de entrevistas, o sea, era un tipo muy centrado en la investigación y muy poco interesado en la divulgación. Sin embargo, gracias a ti, gracias a Manuel le hemos eh, conocido algo más sobre esta historia, que es una de las más fantásticas y fascinantes de la historia de la investigación parapsicológica en nuestro país y que había que reivindicar el recuerdo de aquel experimento que ocurrió hace mucho tiempo. Ese recuerdo está hoy aquí, en los ojos vientos, gracias a ti, Manuel. Pues ya solo por eso, mira, ha merecido la pena. <risa> bueno. And love has been lost And you fall to the ground You must find a way When the darkness descends And you're told it's the end You must find a way When God Design Encuentros Cercanos. Quien canta es bueno. Buenísimo. Forma parte de la banda sonora de nuestras envidas Leonard Cohen es la sintonía de estos encuentros cercanos I'm coming now I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we take Berlin Y sí, quien encanta, es, bueno, esa es una de las palabras que se puede atribuir a nuestro invitado de esta noche en estos encuentros cercanos, con quien charlamos, con Carlos Oyes, en Zaragoza, un auténtico investigador. Carlos, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y digo un auténtico investigador porque eres de los que piensa que hay que pisar el misterio, hay que sentirlo, hay que estar en lugar de los hechos y con los testigos, que son los fundamentales, son los que nos cuentan lo que han vivido. Correcto, es que el testigo es la parte que ha estado tocando el misterio y es al que hay que mimar y al que hay que de alguna forma eh, escuchar, ¿no? Muchas veces esta gente tiene el gran problema de que no tienen con quién hablar ni ni a quién decir lo que han vivido, porque entre otras cosas, como tú ya sabes muy bien el misterio, pues es eh, extraño, raro, eh, incontable. Y, y claro, pues eh, el que vaya una persona y lo escuche y, y esté por él... Digamos que lo tranquilizas, ¿eh? es una forma de, de, de, de darle paz a esa persona que ha visto algo que no entiende. Y además, eh, entre los casos y entre los muchos casos eh, que has investigado, hoy hemos hablado mucho de niños, eh, de pequeños. Parece que los niños son protagonistas eh, de muchos acontecimientos, hay que escucharles si tú lo has hecho también sí claro, claro yo tengo tengo varios casos de niños y de jóvenes, de jóvenes, eh, últimamente bueno eh, el trabajo de eso en cuestión de niños está como que muy muy vivo no Están los típicos casos de, de lo que son eh pues eh a, acompañantes de, de de infantes de niños en el dormitorio y, y bueno pues cuando estudias estos casos en un principio pues puede parecer todo el tema de, de lo que es la imaginación infantil pero cuando el niño en, ya empieza a relatarte que esa, esa figura Eh, coexiste con él eh, de alguna forma, eh, no sé si decir que lo educa, pero de alguna forma sí que le da ciertas pautas para comportarse es cuando te pueden saltar las alarmas y es cuando tienes que empezar a investigar a esos niños. Uno de los libros que tú has escrito, de los muchos que tú has escrito es Lugares Mágicos de Aragón. En el Pirineo hay muchos de esos lugares. Tú lo conoces a la perfección. Parece que la magia se ha centrado en ese lugar porque es verdaderamente apasionante tanto en lo geográfico, en lo físico como en lo que se ha vivido ahí no, sí sí sí, la verdad que lo que es el tema de misterio y magia en el Pirineo es tremenda, todo lo que es, ya ya solamente si partimos de la base de la antropología lo que está allí aferrado es tremendo, ya desde, desde nuestros ancestros eh pues tenemos marcas muy visibles de que la magia y el misterio ya ya coexistía con con, con aquellas gentes y bueno y a día de hoy sigue latente eh, por poner un, un ejemplo el famoso Basajaún o el Yeti, eh, sigue dando da mal a día de hoy. Eh, el gran problema que podemos tener aquí en nuestro país es que, de alguna forma, esa figura la vemos como algo mitológica, y eh, yo he seguido estudios de, de franceses, de gente, pues bueno, antropólogos franceses, y tienen auténticos estudios eh, eh, de la zona, por ejemplo, de la Peña Montañesa, el famoso eh, Basajaún o el Yeti de la Peña Montañesa, en el que desarrollan un trabajo magnífico de un ser, eh, bueno, pues que podríamos llamar el Yeti, tal cual, y, y que bueno, que aquí en España, pues de alguna forma no, no, no hacemos caso a, a ese tipo de cosas, no sé tampoco muy bien por qué. 50 lugares eh, mágicos en de los Pirineos hablas en de esas experiencias, de otras, eh, no deja ser curioso, porque la gente lo desconoce mucho, ¿no?, que existe un Yeti. Sea lo que sea, pero un yeti en la zona de los Pirineos, en la zona de Navarra, en la zona del País Vasco también, y en la zona de Alegón, con muchos eh, testimonios, y además relativamente recientes algunos. Sí, bueno, hace poco ya sabes que saltó a la palestra el tema este del yeti de Formigal. Bueno, eso ya sabemos a día de hoy que, bueno, que era, bueno, vamos a decir mentira, tal cual, pero sí que eh, ya te digo que hay casos muy claros, por ejemplo, tenemos la antropóloga María Roca o el francés Florent Barrer, eh, que los dos estudiosos antropólogos eh, tienen, eh, tienen auténticos eh, eh, catecismos sobre este tema del Yeti, y ya te digo, está eh, concretamente uno de estos está ubicado en la Peña Montañesa, y no son pocos los que lo han visto, desde leñadores, batidas de leñadores que están haciendo limpieza de bosques, hasta la propia Guardia Civil de la zona, y eso en nuestro país no se dice nada, y está ahí. Has peinado todo Aragón en busca de sucesos extraños, de sucesos eh, misteriosos. Uno de tus libros hemos mencionado en los Pirineos, eh, también uno que habla sobre Aragón, sobre lugares eh, mágicos en Aragón, y seguro que Muchos oyentes están pensando ahora porque tuvo una trascendencia enorme y con el paso del tiempo cada vez más, porque ahí se vivió la tragedia, pero ahí quedaron algún, no sé si decir huellas, esas psicofonías famosas de Belchite. Es un fenómeno el de la psicofonía, es muy típico también de estas tierras. Sí, claro. Eh, tenemos, digamos, la Meca. La Meca, como tú has dicho, es Belchite. Ahí va muchísima gente a buscar eh, esa comunicación con el otro lado, esos ecos del pasado, ¿no? El, el intentar emular a, al profesor Carlos Bogdanich en, en, bueno, en su grabación de las famosas bombas y, y sonidos de ametralladoras de la Guerra Civil Española. Y ya te digo, es, es un punto mucho de, de, de donde la gente se reúne a, a intentar encontrar esto. Yo tengo que decir a título personal Eh, tengo la guerra abierta con el tema de la psico, de las psicofonías, lo, las he hecho, las he buscado, pero a mí como mucho me han salido sonidos simplemente, nada de voces, ni nada de cuestiones así muy llamativas, ¿no? Pero sí tengo en mi poder eh, psicofonías de compañeros del grupo SIPE, que han sacado auténticas eh, psicofonías de las que se puede decir claras, y que de alguna forma pues no, no, dan, no dejan lugar a dudas de lo que son. Y tú has investigado muchos casos, eh, uno de ellos que podemos eh, citar, entre los que podemos eh, citar el Carlos, que tú hiciste mucho a nivel eh, personal por él, pero es que a nivel eh, fenomenológico fue extraordinario lo que vivió un investigador, hay que investigar a los investigadores, eh, tú has llevado eh, a cabo esta, este precepto y esta práctica en muchas ocasiones, con el caso de Antonio Ruiz, ¿y eh, ¿qué pasó con él? Es un caso muy interesante, Bruno, y tú lo conoces también como yo, porque gracias a ti, pues bueno, esto no sé, no cayó en el olvido. Eh, que sepa la audiencia que fue Bruno Gardeño el que inició esta investigación y que yo retomé al cabo de los años. Antonio Ruiz eh, era, bueno, pues un investigador de esta tierra, como tú has dicho, pero tenía, pues digamos, que estaba postrado en una silla desde desde que era infante, desde que era el chiquitín y eso obviamente pues le mermó muchísimo sus posibilidades de investigar aún con todo. Antonio era un tío muy positivo, una persona que era muy echada para adelante y hacía lo que podía en, en el mundo de lo que era el misterio. Eh, yo conocí a Antonio Ruiz mucho más tarde que tú, yo seguí su caso, seguí su caso muy, muy íntimamente, eh, la verdad que eh, es un caso a reseñar porque vivir una, una adopción y, y poder contarlo Eh, es algo tremendo y, y lo que vivió Antonio eh, no sé cómo expresarlo si decir que fue algo aberrante pero eh, de alguna forma quedó plasmado ahí no eh, es decir tuvo eh, la gran la, eh, la negatividad por, por parte de muchos compañeros que no lo creyeron por ahora claro, ser investigador de alguna forma eh, eh, podía montar una historia como la que montó pero Antonio daba unas pautas dentro de esa, de, de su historia ...que él no sabía... ...y que mucho no sabíamos en el momento que aconteció... ...pero que años después... ...gracias a ciertas pautas que... ...salieron a la luz en, en diversas entrevistas... ...que tuvimos con él... Eh, ...pudimos de alguna forma constatar... ...que la historia que, que él... Eh, ...describía era real... Eh, ...de hecho que eh, tú hiciste, le hiciste una regresión hipnótica a Antonio y muchas de las cosas que él dijo eh, quedaron reflejadas ahí y a día de hoy yo las he podido constatar que Antonio eh, vivió auténticamente lo que se puede decir una abducción en toda regla. Una abducción que tiene lugar además en una alerta ovni en la que él tiene una pérdida de tiempo y en esa regresión hipnótica, aunque él ya recordaba que algo extraño había pasado, pero en esa regresión él recuperó ese tiempo perdido. ¿Qué fue lo que, porque es absolutamente bizarro, pero absolutamente real, qué fue lo que describió Antonio? Bueno, eh, la historia es muy larga, vamos a intentar resumirla. Antonio eh, va a una alerta OVNI y ya desde el momento que piensan ir a la alerta OVNI se empiezan a suceder las cosas extrañas, es decir, eh, él tenía una emisora de, de 27, de Banda Ciudadana, La, la, la alerta OVNI se hacía con ese tipo de emisoras en esos momentos, y él quería ir, pero no poseía antena. Piden antena por, por frecuencia y le consiguen una, una antena que no es apta para coche. Bueno, hasta ahí no, hay, no hay ningún problema, la colocan en el coche, es un tanto estrambótico la, la imagen del coche con una antena, que es para colocar en un edificio, pero bueno, siguen adelante y, y lo que es una gasolinera, que se llama día de hoy, es, bueno, es anne siempre ha sido esta gasolinera, ...allí se encuentra con lo que se llama la Guardia Civil... La, ...es el siguiente paso de los trambóticos... ...es decir, la Guardia Civil por aquella época... ...en el momento que, que veían una emisora de veintisiete, ...estaban en España ilegalizadas... ...no se podían tener... ...las, las incautaba de inmediato... ...no las, no las incautó, es más... Ni, ...ni lo que era la antena tan larga... Ni, la, ni, ...ni lo que era todo el montaje... ...que llevaba la parafernalia dentro del coche... ...que, que se veía perfectamente... ...que, que estaba todo ilegal de alguna forma pues no, no lo tocaron, no, no hicieron, hicieron caso omiso de todo eso y les dejaron continuar para adelante. Cuando llegaron a la molda, que era la zona donde, donde hacían la alerta ovni, eh, digamos que dejado de, de sonar la radio comercial y la emisora. Y como no tenían comunicación con el punto donde estaban haciendo la alerta omni tuvieron, decidieron quedarse en el sitio que habían perdido la señal, a esperar a que volviera la señal. Eh, una vez una vez que estaban haciendo allí, bueno, su propia alerta ovni, por decirlo de alguna forma, ya que estaban solos en medio, digamos, de la nada, de los monegros, ven unas, una, unas luces muy especiales en el cielo. Tanto es así que con lo, unos prismáticos que llevaban se dan cuenta que no son estrellas, sino son como unas esferas que tienen lados, lado, lados planos. Eh, deciden acercarse a una de ellas, a que ellos creen que está más cerca de ellos, y ven que la que la estrella se les echa como encima. Y de repente vuelven a estar entrando en la almolda. Bueno, hasta ahí lo, lo dejan todo ahí, para ellos no ha pasado nada más, y es cuando ya se ponen en contacto, porque vuelve a funcionar todo con la gente que está en, en lo que es en, en la base de la alerta OVNI. Pasan a la alerta OVNI y hasta aquí esto es por resumir mucho, eh, años después, años más tarde, eh, tú te pones manos a la obra, Bruno, y bueno, pues con junto con Jesús Jaime, que haces una regresión hipnótica, empieza a surgir lo que pasó cuando se les echa esa luz encima, y es que entran dentro de algo, de lo que podríamos llamar una gran cúpula, con una luz que desprendía las paredes, eh, a mí eh, Antonio me lo está describiendo como fotografías me lo está describiendo constantemente fotografías eh, en ese momento de alguna forma él se ve dentro del coche y ve cómo se llevan a su puñado y se lo ve que se lo llevan unos seres que podemos llamar los típicos venusinos es decir los típicos nórdicos rubios altos se lo llevan como medio flotando por un lateral y está dentro del coche de repente sin saber cómo él se encuentra ya fuera del coche es la siguiente fotografía que tiene sentado en su silla, no sabe cómo ha llegado la silla, no sabe quién ha sacado su silla de ruedas del maletero, pero está sentado en su silla, y de repente empieza a menearse, y empieza a menearse por dentro de lo que él describe que es una gran nave, y él va por va visitando cúpulas y entre cúpula y cúpula hay pasillo. Aquí en la investigación que le hice yo, él me describe que el, el sonido que se oía en las cúpulas ...no era el mismo que se oía en los pasillos... ...los pasillos se conectaban con otras cúpulas... Cuando, ...cada vez que entraba en una cúpula había una cosa distinta... ...total, por resumir un poco toda esta... ...esta vivencia... ...él ve dentro de, eso, de esa... ...vamos a decir, nave... Un gran, ...una gran tipología de seres... ...todos los que hasta ese momento que él... Eh, ...era investigador hasta el momento de la experiencia... ...ya conocía, es decir... a ...él ve los grises largos... ...los grises pequeñitos... ...ve los seres de blanco ve los venusinos que hemos dicho, incluso ve el típico americano, granjero americano, con una gorra de los New, de los New York, eh, Yankees de New York, el, el, el equipo este de, de béisbol, manejando la, los mandos de las naves, de, de la nave. es decir, eh, todo lo que es un, un espectáculo de lo más extraño, raro, y no sé cómo llamarlo, ¿no? Total que cuando ya está volviendo al coche dice, bueno, ¿y a mí, que me empuja? ...porque me está empujando a alguien... ...yo no estoy empujando la silla de ruedas... ...y se da la vuelta... ...y él lo que ve allí es que vea lo que él describe como el Yeti... ...en, en otras ocasiones ya me describió como Chevaca... ...pero bueno, prácticamente es lo mismo... ¿no? ...es la imagen de un ser muy alto y peludo... ...que es el que le empuja la silla de ruedas... ...él no siente miedo... ...él está muy tranquilo... ...cuando está acercándose el coche... ...ve otro ser más que es el que a mí... ...me hizo saltar las alarmas... ...de que esta historia podía ser real... ...y es que ve en la parte izquierda de, de lo que está viendo, de la imagen que está viendo, porque ve el coche de frente a la izquierda hay una jaula donde ve dentro de, de esa jaula una especie de, le escribe una especie de mono algo grande, con la cola muy larga y está encerrado dentro de una jaula y le da algo de miedo, es el único ser que le da algo de miedo, pero bueno la la, la siguiente imagen que tiene es que está otra vez dentro del coche sentado y su, y a su y a su cuñado el conductor del coche lo están trayendo otros seres, no los mismos que se los habían llevado, sino los seres, los típicos seres grises, también lo traen flotando, se colocan dentro, y ya otros seguidos se están saliendo, digamos, otra vez por la carretera, es empalmar, digamos, con la imagen que tenían ellos entrando en la población de la almolda. Hasta aquí, pues, es la vivencia que, eh, de alguna forma, sal, salió a raíz de lo que es la, la regresión que, que le hicisteis. Pero... Fíjate qué cosa más curiosa hay, lo que es el, el tema del misterio de la ufología, y es que eh, al pedir, cuando vuelve a funcionar la emisora, al pedir que les vengan a buscar porque no sabían llegar, y quedan con ellos en la plaza de la población de la almolda quien viene a recibirles es un compañero aficionado que de indicativo tenía el nombre de om, eh, Hombre de Nieve. Qué curioso, quien llevó a Antonio Ruiz Escorza por dentro de la nave era un yeti, o él lo interpreta así, y quien les viene a buscar para llevarlos a la Reta Orni era uno, una persona que su indicativo pirata era hombre de nieve. El, el, el, el fenómeno hila muy fino, pero está dando unas pautas a seguir bastante interesantes y que lo que hace de alguna forma es descubrirte que lo que ha vivido esa persona es muy real es una experiencia verdaderamente tremenda y fascinante esta que vivía Antonio Ruiz y que por desgracia hemos eh, de decir que falleció, falleció muy joven, tú estuviste con él hasta el último día y desde aquí también nuestro homenaje hacia él y hacia ti por su ayuda hacia su persona hacia Antonio, hemos eh, contado algo de sus eh, problemas físicos que jamás eh, le dejaron y que finalmente pues, eh, se lo llevaron a la tumba, por desgracia ¿no? está claro, sí, sí Eh, bueno pues eh, Antonio vivió todo lo que pudo y vivió mucho eh, para lo que él tenía y, y, y bueno de alguna forma eh, fue en la medida que pudo vivió la vida muy intensamente disfrutó bastante de su afición que era la ufología pero claro eh su enfermedad al final se lo llevó es, no no no pudo con ella Y con lo que sí que vamos eh, a poder asistir, divertirnos, entretenernos Que ya es un éxito y un mérito enorme en los tiempos en los que estamos eh, viviendo Llega dentro de muy poquitas eh, eh, fechas eh, la novena edición de un encuentro Que tú llevas a cabo año tras año eh, por estas fechas a comienzos eh, de noviembre Con mucha ilusión y cada vez con, eh, con más gente Y es un clásico, ¿no? El encuentro eh, enigmas eh, de la ciencia es la novena edición, como decimos Sí, sí, Bruno, ya es la novena edición, bueno, pues es un, un trayecto que hemos andado muy despacio, pero, pero afianzándonos en el terreno, y lo hemos conseguido, eh, seguimos dando esos galardones a la gente que entendemos que se merece por su trabajo, como tú lo obtuviste en su, en su momento. Tengo que decir a la audiencia que Bruno es uno de, de los que eligen, a los que tienen que venir aquí a, a, a recoger el galardón, es uno de, de nuestros maestros, Y eh, bueno, este año pues eh, celebraremos eh, este evento el día 5 de noviembre en, en la población de Pinseque, que está muy cerquita a Zaragoza. Eh, quiero que sepa que la gente eh, la gente que es eh, entrada solidaria, es decir, eh, recogeremos un kilo de comida no perecedera para luego donarlo pues a gente que lo necesite. A día de hoy, por desgracia, en nuestro país hay gente que aún lo está pasando mal y, de alguna medida, en alguna pues si podemos hacer algo por porque esta gente, de alguna forma, pues viva un poquito mejor, pues, pues desde aquí lo, lo, lo intentamos, ¿no? Eh, los ponentes que este año estarán, eh, bueno, yo voy a abrir el, el Congreso con, con una ponencia eh, sobre Expedientes X en la zona de la Ribera Alta, que es, es una comarca donde donde está este pueblo, Pinseque, eh, para que la gente vea que en cualquier rincón de nuestra geografía se pueden suceder eh, eh, fenomenología extraña. Luego estará Miguel Ángel Ruiz, eh, que este año tiene el galardón de Sidonia. Y también nos acompañarán Marcelino Requejo, Manuel José Delgado y Juzar Quijarro. Eh, como puede ver hoy la audiencia, bueno pues son primeras espadas, por decirlo de alguna forma, de, de lo que es el, el, el mundo de, de lo extraño y en fin, del de misterio. ¿no? Es importante insistir, van a escuchar a muchas personas, no van a pagar entrada, van a pagar eso sí, en alimentos, que es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a día de hoy es necesario todavía. Es una pena tener que hacer, por este tipo de entrada, porque sería, lo nuestro siempre ha sido gratuito, pero lo hacemos por eso, por, por intentar ayudar un poquito a la gente. ¿Será el próximo 5 de noviembre en Pinseque, en Zaragoza, que nadie... Piense ni crea que es una localidad lejana, está al ladito de la capital, al ladito de Zaragoza. Y Carlos Ollés, eh, protagonista esta noche en estos encuentros cercanos, es eh, la persona que lleva a cabo este evento durante los últimos eh, nueve años. Eh, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Bruno.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 nada de nosotros y es que el ser humano es veneno para los que quieren vivir Pero nosotros conocemos a un periodista brasileño extraordinario, estupendo y que nos va a contar muchas cosas sobre ellos y que conoce y que tiene mucha información sobre los Yanomamis y sobre el Amazonas en general. Él es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?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 Eh, co conectar los seres digamos los hombres más primitivos entre comillas estamos hablando de los menos tocados o supuestamente menos contaminados genéticamente compararlos con poblaciones actuales afectadas y sí, por mutaciones siendo que estos posiblemente tuvieron menos mutaciones según la teoría de, de Chagón y así crear un, un baremo comparativo eh, establecer atención eh, establecer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 encantan a Yanomamis, entonces a cambio de estos objetos, ellos les sacaban, les extraían la sangre, Joder. ¿no? Para estos experimentos, que además sirvieron también, esta sangre está en un banco de datos de, de genoma, de una universidad norteamericana, eh, no sabemos para qué fines exactamente. Has eh, mencionado a Dios, y eh, la imagen que tienen de Dios, ¿y eh, cómo es el mundo de las creencias, de los eh, mitos, de las eh, leyendas, de los yamona, Yanomamis?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 Pagasar. Ciencia, vida cotidiana, pensamientos eh, cotidianos eh, llevados a la investigación eh, científica y muchas cosas que nos comenta. Aquí en URECA, Amado Martínez. Amado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Se buscan genios, Bruno. Se buscan genios. Los genios. Hablamos esta noche de los genios. ¿Cuánta genios falta nos genios. hacen, eh? <risas> Evidentemente. <risas> Nos hace muchísimas falta, más de lo que pensamos. Eh, pero bueno, hay macroestudios muy interesantes realizados a lo largo de, del tiempo, como uno que tuvo lugar en el 2014, que además lo hicieron así como con 13.000 gemelos idénticos y no idénticos, y fue publicado en, en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, que puso sobre la mesa una controvertida teoría que ya parecía que se había olvidado, y dijo que, que el éxito está en los genes. Y, y además pues, eh, lo dijo así como en plan muy bestia y causó mucha política. Es decir, este estudio lo que ponía de manifiesto es que el papel del componente genético heredado de una persona jugaba un papel muy importante en su rendimiento académico. Y esa investigación además no era ni la primera ni la única porque los científicos llevan como décadas intentando averiguar qué factores influyen en el resultado de un test de coeficiente intelectual. Si la genética... O el ambiente, ¿no? Y, es, y dejando hablar la es La gran, gran pregunta. pregunta, ¿un genio nace o se hace? Es difícil de, de responder. Claro, el, el, hay un biólogo genetista, Richard Lewentwin, yo he hablado muchas veces de él, que es una de las voces más críticas que se han levantado desde el ámbito de la biología. Además, es que él es biólogo, fíjate. Eh, y él se ha levantado contra estas mm, carencias teóricas de, de reduccionismo genético y los postulados del, del determinismo biológico. y Además, ha publicado muchas obras en las que pone de manifiesto seriamente en duda el rigor científico de estos y otros estudios creyendo firmemente en el entorno como aspecto protagonista a la hora de sacar mejores o peores resultados en un test de coeficiencia, coeficiencia intelectual. Además, creo yo que gracias a sus conocimientos en el campo de antropología Él ha sabido ver que, que en la inteligencia y los test de coeficiente intelectual hay conceptos y herramientas que no están exentos de... Matiz cultural, ¿eh? vale, aunque nosotros llevemos décadas fiándonos de esto de los coeficientes de test intelectual y lo usemos como prueba irrefutable de la superioridad natural entre comina y de, de determinados grupos sociales sobre otros a lo mejor más desfavorecidos. No, no me voy a ir a muy atrás a estos años de los años 50 en los que los doctores Vicente Beato González y Ramón Villanueva hacían eh, test de coeficiente en las colonias españolas de Nueva Guinea ¿no? Y, y luego decían que, que las capacidades de los niños de Nueva Guinea estaban muy por debajo de las de los niños españoles claro, es que no se puede comparar, ¿sabes? o sea, no se puede comparar culturalmente eh, un test diseñado especialmente para, para, para niños en escuelas españoles que para niños en escuelas de Nueva Guinea con lo cual siempre quedó este estudio que hicieron estos doctores como error garrafal de lo que nunca se debe hacer en antropología No se debe hacer y no te puedes fiar de los test de coeficiente intelectual claro, ni los eh, puedes trasladar a cualquier ámbito de mi sociedad. Claro, como te es que esos ETs están hechos para nosotros. Eh, eh, está hecho para alguien del mundo occidental, de los que vamos a la escuela, pero está absolutamente demostrado que esos ETs no sirven para casi nada. Lo importante es el cociente intelectual. Pero aplicado a la vida cotidiana, al día a día, eh, cómo adaptarse hay a las cosas, de cómo vivirlas. La es inteligencia emocional, es eso lo que se tiene que medir. Hay muchos tipos de inteligencia, que nos haga una esquema a nosotros un test de cuántos tipos de nieve hay, o cómo claro. se pescan los peces y cosas de esas. Pero bueno, sí, sí, pero eterna... él va a sobrevivir mejor en su ambiente que nosotros, evidentemente. Exacto. ¿Quién es más inteligente? Él o nosotros. Pues <ríe> claro. La eterna lucha entre biología y cultura, o entre qué es más importante ¿no? a la hora de determinar aspectos tales como la inteligencia, si sí, la genética o el ambiente sigue provocando muchísima polémica y acalorados debates a día de hoy. ¿eh? No es fácil esto. ¿Los genios nacen o se hacen? Yo creo que a la vista de los estudios biológicos, psicológicos, antropológicos, edu educativos, parece que el enfoque más adecuado. Hoy en día y el más ampliamente aceptado eh, a la hora de responder esta pregunta sería el que abordarse al ser humano como el ser psico, -psico que es. O sea, no podemos desdeñar las evidencias que sugieren que sí, que la heredabilidad genética tiene algo que ver en los resultados de estos tests, pero tampoco podemos ignorar la enorme importancia que el estímulo ambiental y cultural juega a la hora de favorecer el desarrollo de estas capacidades. O sea, la, la, la ecuación no, de la heredabilidad de la genética no puede resolverse por sí, eh, por sí sola sin tener en cuenta el entorno y viceversa. ¿Por qué? Pues porque cuando el entorno es el mismo, las diferencias están más marcadas y sí parecen ser de origen genético en un mayor porcentaje, pero cuando el entorno es distinto la contribución genética es mucho menor. Y Turkheimer en el año 2003 hizo un estudio muy interesante y observó que la heredabilidad del coeficiente intelectual era, era elevado en niños nacidos en familias ricas pero muy inferior, inferior al 10% en niños criados en ambientes pobres y desfavorecidos, con menores oportunidades educativas, más obstáculos sociales y menos incentivos, o sea que fíjate de lo que estábamos hablando. Necesita el mundo genios, más que nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos que resuelvan los grandes problemas de los que nuestra sociedad se enfrenta. Por eso este tema causa tanta controversia y, y los científicos y los gobiernos y los líderes políticos están enterrados eh, en, en, en encontrarlos, en detectarlos, en meterlos en esos programas de formación, eh, de formaciones universitarias y específicas. ¿Por qué? Porque tienen que resolver el cambio climático, tienen que resolver los problemas de terrorismo, el retorno de las epidemias, la superpoblación muchísimos desafíos, por eso estas élites políticas e empresariales se afanan por encontrar a esos muchachos y muchachas con cualidades especiales que a menudo ellos piensan que son los que destacan en los test de coeficiente intelectual. Y Porque si... si hacemos caso, dime, no, no, dime. Te... continúa, perdona. Porque si hacemos caso eh, a las estadísticas y en bruto y a nivel literal, son ellos los que van a influir positivamente en el desarrollo del conocimiento. Y bueno, la verdad es que todavía se sigue esta estela de que todo tiene que ver con los test de coeficiente intelectual, que no deja de ser un poco un error porque como en los años 70 un matemático eh, conocido como Stanley se conoció conoció a, a un joven superdotado de 12 años, a este que se le daban súper bien las matemáticas, mm. y empezó a hacer un estudio con él. Y ese estudio dio base a, dos, a otros estudios y a un programa que recogió datos de 5.000 individuos, ¿no? que dio lugar además a 400 investigaciones y libros sobre la materia, una cosa muy bestia que se convirtió en esa época en una guía para el desarrollo de programas de fomento de talento para niños con coeficientes intelectuales superior a la media. ¿Qué hicieron? Bueno, pues mira, en estos programas del Centro de Joven, Jóvenes Talentosos de la Universidad john Hopkins, que fue fundado además por este Stanley, por ahí ha pasado Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, todos los famosos que conocen a triunfadores, pero no solamente de la política y la ciencia, sino también de la, de la música. Y según este reportaje, Eh, pues decían que, que ellos formaban parte del 1% con las mejores notas en los exámenes de acceso a la universidad. Y este estudio, claro, pues afirmaba que las capacidades cognitivas innatas de los niños eran muchísimo más importantes a la hora de triunfar profesional y académicamente en la vida, más que cualquier otra cosa, el entorno. Pero claro, esto es una una trampa muy fuerte, porque es que esos niños, además, habían pasado por esos programas especiales de formación, ¿vale? Es decir, eh, tú no puedes eh, tú no puedes decir que, que, que son ellos los que van a triunfar porque, fíjate, tenían unas capacidades cognitivas especiales y talentosas e innatas sin tener en cuenta que tú los has formado además para eso, en esos centros de alto rendimiento, ¿vale? Aunque sea lógico ten, tender a pensar que... Que sí, que todos están los genios y que los genios no se hacen, sino que nacen. Bueno, pues no es así. Los genios nacen y se hacen. ¿Y se pueden fabricar, entre comillas fabricar, eh, convertir a alguien en un genio, eh, llevarlo por esa, por esa senda? Hombre, claro, yo, yo, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Qué pasos deberíamos seguir? Pues ya desde la más tierna infancia, en, en, en, en la escuela, cuando son niños, podríamos seguir una serie de pasos Muy orientados a fabricar este tipo de, de, de, de curiosidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también el tema de las inteligencias múltiples. Bueno, en primer lugar, observar, detectar, aceptar, desarrollar talentos y habilidades de cada cual, que pueden ser muchas, que no todo es matemáticas, ni... es también inteligencia corporal, es naturalista... Interpersonal, de relaciones, inteligencia emocional, creativa, existencial, musical... Si es que hay tantas cosas que es increíble. Hay que dotar los entornos educativos de estímulos más adecuados. Lo que no significa, creo yo, tampoco es hi hiperestimular sin sentido, ¿no? Sino ir dándoles las respuestas más oportunas, ofreciéndoles un mundo que explorar a través del autoconocimiento, las emociones, el desarrollo de la autonomía personal, la confianza... Yo creo que también es importante alimentar la curiosidad infinita, visitar los museos, las exposiciones, los teatros, ese tipo de excursiones, el cine, viajar, explorar la naturaleza. Hay multitud de actividades que inciden positivamente en la inteligencia de los más pequeñitos. Y enfrentarles a los problemas también desde pequeños, a que los resuelvan ellos, a no sacarles siempre las castañas del fuego. Y esto se hace pues eso, ya desde casa, desde el hogar, dejándoles derramar la leche al servirla, arreglar un juguete roto, vestirse solos, inventar juegos... Pero también eh, creo que se trabajan estas cosas también en, en la escuela y se les puede abrir la mente y dejar de emplear el, el aprendizaje memorístico puro y duro, ¿no? Que también hay que generar la posibilidad de que creen un pensamiento divergente o lateral, fomentar las diferencias individuales en educación, un poquito también, porque no todos somos iguales, mm -hmm. en vez de buscar de dar a todos lo mismo y esperar de todos lo mismo, hay que hacerles leer, experimentar, crear, pintar hacer estas cosas, esto es yo creo que crucial para el desarrollo intelectual. Una de las cosas más importantes también que podríamos hacer en la infancia es permitirles eso, errar, equivocarse, porque yo creo que del error se aprende muchísimo más que que, de la, que del acierto y que por eso los genios lo saben, ¿no? Eso lo, lo dijo Edison ya. Edison decía eh, cuando le preguntaron qué sintió al fracasar tantas veces, ¿no? Al llegar a a descubrir esa bombilla, él dijo, yo no he fracasado muchas veces, he descubierto muchas maneras de no hacer una bombilla, ¿vale? Esto sí, es sí, es verdad, sí, qué buena claro. frase, sí. Y, ¿Y, y a, lo, último, y, y a propósito de esto, que lo que decías, esa frase, a los niños hay que dejar de ser niños y no convertir y no pensar que un niño es inteligente porque parezca adulto, no. Un niño es inteligente y para ser inteligente tiene que ser niño y tiene que empezar esa etapa. Sí, y mira, hay otra cosa muy importante, yo creo que esto ya es importantísimo en la hora de esto de fabricar genios o potencialidad, potenciar estas inteligencias múltiples, creatividad, estas personitas que en definitiva son los que nos tienen que resolver el futuro, ¿vale? que van a ser los líderes del día de mañana. Bien, yo pienso que es interesante forjar la autoestima, y, y no sé si los test de coeficiente intelectual ayudan a esto, yo creo que a lo mejor no ayudan a esto, y a lo mejor esos programas de talento, de la gente que destaca, de los que están por encima de la media, vamos a forjarles y tal, esto de decir tú vales y tú no vales, pues a lo mejor nos estamos perdiendo a muchos futuros genios en el camino con esto, porque realmente... Eh, estos programas especiales destinados a descubrir al futuro genio para nutrirlo en ese entorno especial, predilecto de los que dan la nota, separándolos de los que no dan la nota, estamos etiquetándolos, estamos clasificando a una persona como por encima de la media, por debajo de la media, negando una oportunidad, ¿no? A, a, a, empujando al fracaso al, al que le hemos dicho que no, casi. Es como que pues, no dan la talla, mientras que los que sí tienen tratamientos especiales acceden a programas educativos personalizados de acuerdo a sus necesidades, son empujados a triunfar y, de hecho, triunfan, pero creo yo también, en ese arrobo de motivación. No hay aquí un poco de profecía autocumplida, ¿no? ¿Cuántos genios, lo repito, nos estamos perdiendo en el camino por no haber dado la, la talla ¿no? en ese test de, de actitudes y conocimientos a una edad concreta. ¿Por qué nos esforzamos tanto en incentivar los talentos de niños superdotados que a poco que se les estimule van a triunfar fácilmente cuando a lo mejor tal vez deberíamos esforzarnos en dar con recetas educativas personalizadas que motiven a todos y cada uno de los niños eh, de acuerdo a sus propias preferencias y necesidades de, de aprendizaje? Y si ese estudiante... Esta es la pregunta que yo me hago. Al que no le permitimos acceder a estudiar medi medicina, ¿vale? Con estas notas de corte que hay también en selectividad. Resulta que podría haber hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo, yo que sé, descubrir la cura del cáncer, si se lo hubiera dejado estudiar esa carrera. Mm, o sea, ¿por qué una persona sí, que no sí. ha llegado al 7, que ha llegado al 5, no le dejan estudiar eh, medicina a lo mejor? Esa es la carrera de su vida y la pasión de su vida. Y una persona apasionada, motivada, cuando se pone a, a trabajar en investigación, es capaz de cualquier cosa, que nos estamos perdiendo por unos test que se hacen a los 14, a los 15, a los 16, a los 18 años, por Dios. Yo creo que la doctora, que la opinión de Donna Matthews, directora del Hunter College Center for Gift Studies de la Universidad de Nueva York, además es autora de diversos libros sobre niños au, um, superdotados, también fue clara a este respecto. ¿no? En, ella dijo que un resultado alto en un test de coeficiente intelectual ¿Vale? Y quien dice en un test de coeficiente intelectual, dice en un examen de selectividad al que puedes llegar de mil maneras y con mil problemas y tampoco puedes... ¿Sabes? O sea, en un día te pueden pasar muchas cosas, puedes no haber estudiado, puedes, te pueden haber pasado mil cosas, eh, haber tenido problemas familiares, de todo, ¿no? Bueno, pues ese test además es que solo nos dice que esa persona tiene grandes habilidades para sacar buenos resultados en ese test particular y en ese momento concreto, pero un resultado bajo te dice prácticamente nada tampoco porque hay muchos factores que pueden hacer que el rendimiento pues disminuya, que has estado malo, que has tenido la gripe, que no has podido estudiar, que has tenido problemas en casa, incluyendo también el trasfondo cultural o lo cómodo o incómodo que puedas llegar a sentirte a realizar ese examen, lo nervioso que te pongas o no te pongas, no sé. Yo creo que nos está advirtiendo eso, que, que al juzgar así a los niños que se encuentran muy por encima o muy por debajo de la media, lo que estamos haciendo es dañar su motivación para aprender. ¡Qué gran error! bajo mi punto de vista, qué gran error, esto del vale o no valen, contribuyendo a crear un patrón de profecía autocumplida, ¿no? que también decía Carol de en la Universidad de Stanford que es experta en psicología del éxito, eh, llamar eso de la, de, la, de la mentalidad fija, ¿no? en contraposición a la mentalidad abierta. El triunfo depende de si creemos que podemos triunfar, mientras que si pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo, pues difícilmente. Lo lograremos, ¿no? Si nadie nos apoya o toda la vida pensamos que, que no valemos para nada o para qué, ¿no? ¿Para qué vas a hacer esto? Si, total, yo no, no voy a poder estudiar esto, no voy a poder hacer lo otro o lo demás allá. Y, además, hay nuevas eh, técnicas y tecnologías eh, que se están poniendo al servicio de esto. Eh, ¿Esos experimentos eh, nuevos, en qué consiste y a dónde no se eh, pretenden llevar? Pues mira, eh, una de las cosas que importa a la hora de hacer un, te un examen de selectividad muchas veces es eh, la memoria que tengas, ¿no? La memoria para recordar fórmulas, para recordar fechas, para recordar historias, ¿no? <ríe> de todo tipo, en de, el de, de, de, de examen de historia, en el examen de matemáticas, en el examen de química, vale, bien. Pues hay una cosa que se llama brain hacking, ¿no? Que es como piratear el cerebro. Y, y hay una cosa también que se llama técnica de estimulación eléctrica no invasiva, ¿no? O, o, o estimulación transcraneal magnética transcraneal que, que se la llama. Y también neuroimplantes. Bueno, la técnica de estimulación transcraneal está, muy, muy, está de moda porque es una técnica indolora, segura y no invasiva. Entonces, eh, a pesar de que se ha tratado tradicionalmente para tratar eh, depresiones y, y dolor crónico y cosas así, parece que es bastante útil a la hora de potenciar la memoria y mejorar las actividades cognitivas. O sea, que es algo que los neurocientíficos han puesto de moda un poquito entre la población y parece ser que también son cada vez más los que acuden eh, así como de forma voluntaria a los centros médicos en los que se dispensa este chute de electricidad transcranial. Eh, además, jóvenes entre 20 y 30 años, ya ves, en, ed en edad estudiantil, eh, para potenciar su, su memoria eh, y tener... Mm, mm, mm, mayores habilidades cognitivas. Y además hay un estudio publicado en la revista Frontiers of Neuroscience, en el año 2006 lo publicaron, que apuntaba al hecho de que los pilotos aprenden a pilotar un avión con mayor facilidad, guiados por las ondas cerebrales eh, de sus colegas veteranos y expertos en aviación, ¿no? Al margen de la polémica de estas, de estas técnicas de brain hacking sí, Con los pilotos eso del sello error no se lleva, ¿eh? <risa> ya, no se lleva no, para nada y puede no, ser muy peligrosito sí, por eso, por eso. <risa> y puede ser muy peligrosito y los militares también eh, saben del potencial de este tipo de técnicas y, y de los implantes también cerebrales que, que bueno, que hay algunos que que realmente también ha logrado aumentar la, la memoria en un 25%, que es una, una pasada. Yo creo que aporta grandes esperanzas también fuera de todas estas cosas a los enfermos de Alzheimer, sus familiares, pero bueno, que lo que el brain hacking está demostrando es que tal vez en la sociedad del futuro se convierta en una sofística técnica más cotidiana de lo que pensamos para la capacitación de esos genios y crear esos genios en la fábrica de genios. En tiempos de cuarentena, aquí seguimos con Ureka hablando de ciencia porque la ciencia sigue y aquí sigue la información científica con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos. Y tiempo para el recuerdo, vamos a escuchar en dos conversaciones eh, que tuvimos estupendas aquí en La Rosa de los Vientos con Jordi Évole, presentaba una nueva temporada de su programa de televisión y estuvo aquí, estuvo en La Rosa de los Vientos y comentamos eh, cosas eh, muy interesantes, es un momento para el recuerdo como también es un momento para el recuerdo muy importante estuvo con nosotros en después de su accidente se está recuperando el naturalista, el periodista, el documentarista Luis Miguel Domínguez ¿Nos hemos vuelto esclavos de la modernidad o de lo que nos vendieron como tal, como modernidad? yo es que creo que, que nos llegó esa modernidad con un manual de instrucciones técnicas, pero sin manual de instrucciones emocionales o mentales, y entonces picamos en el anzuelo como auténticos pipiolos ya habéis escuchado su voz, eh, ya sabéis eh, quién es ese eh, Jordi Évole que dentro de muy poquitas horas se vuelve con salvados ¿hacía falta de verdad? Yo creo que no pero, <risa> pero como Sabina nos metió tanta caña y nos dijo que, que joder si ya todo está tan bien, ¿para qué va a volver salvadas, ¿no?, que nos decía en la promoción, y nosotros nos cogimos a uno de sus títulos emblemáticos y dijimos, pues igual es que nos sobran los motivos para volver, y por eso volvemos. Para algunos es un apéndice el teléfono móvil, para algunos o para todos, eh, parece que estamos enganchados al smartphone. Así se va a llamar el primer eh, programa de esta nueva etapa, de esta nueva temporada en Salvados. Estamos eh, con Jordi Ebolés, su presentador, que no necesita presentación porque lo conocemos eh, todos. Jordi, muchas gracias por estar aquí. Un honor y un placer para nosotros. No, el honor es, es mío de, de estar en un programa mítico de la, de la radio de este país. Buenas noches, además. Tú estuviste una pequeña conexión que hicimos es telefónica verdad, y en verdad. esta ocasión ya te tenemos, con sí, lo cual sí. estamos muy felices. Pues imaginaos yo... Entonces estuvimos hablando de la transparencia informativa uh -huh. a raíz de una entrevista que hiciste con Yelan Assange, ¿Sí? pero aquí nos han colado, ¿eh? eh, con, con el teléfono móvil, y eh, nos ha metido el espía dentro de casa, dentro de nosotros, es un apéndice nuestro, sin darnos cuenta, está ahí sin instrucciones además. Y, y lo mejor es que no necesitan ya ni que nos espíen, porque, porque nosotros somos ya tan exhibicionistas que no es casi ni necesario que nos pinchen el teléfono porque somos nosotros directamente los que colgamos esta foto en tal red social, los que enviamos WhatsApp sin ningún tipo de protección, no sé eh, los eh, las ventajas que nos han dado son tan atractivas que no pensamos en absoluto en los inconvenientes. Mañana a las nueve y media de la noche, a las nueve y veinticinco, en la sexta, comienza una nueva temporada de Salvado, su presentador rey Jordi Bole, que está aquí con nosotros haciendo periodismo en Salvados, periodismo que tan difícil es, alguien lo definió como contar aquello que otros, arriba o abajo, no quieren que se sepa, ¿no? Normalmente arriba. Sí. <risa> los de abajo y, sí que... Y, y, y los de abajo a veces prefieren no oírlo. Sí, a veces a veces estamos un poco anestesiados, pero yo creo que precisamente si una de las creo que una de las cosas que nos tiene que enseñar estos últimos años que hemos vivido, que han sido años de agitación, de indignación, de, de bueno, de incluso de salir a la calle eh, parece que todo eso ya ha pasado, que es historia, que, que, que ya en este país no pasa absolutamente eh, nada malo, eh, me gustaría que al menos hubiese quedado el germen de de la de, de, del espíritu crítico. O sea creo que el espíritu crítico es algo que las sociedades que prescinden de ese espíritu crítico están condenadas a ser sociedades obedientes, sociedades sumisas, y, y creo que ojalá estos años nos hayan servido para quitarnos de esa, de esa sumisión. Precisamente has eh, utilizado dos términos eh, que creo que definen mucho el mundo actual, sumisión y obediencia. Parece que nos quieren así. ¿Tú crees que la crisis ha vencido esa sumisión o nos ha sumido todavía más, valga la redundancia, en la sumisión? Bueno, yo creo que puede haber las dos lecturas. Hmm. Eh, las dos son perfectamente válidas. Porque, por un lado, nos han metido tanto, tanto, tanto miedo que ahora nos conformamos con un sueldo de Pero como el hecho de que ya estamos trabajando, pues nos da como ese punto de felicidad de decir, bueno, pero al menos tengo trabajo, me están pagando 400 euros, pero oye, eh, es que peor sería no, no, no tener ni eso, ¿no? Pero creo que también a la vez ha surgido eh, una no sé, un espíritu, insisto, crítico, un, un espíritu eh, no, no, no tan conformista. Igual no está tan extendido como nos gustaría, pero, pero yo creo que, que está ahí y de alguna manera ha arraigado. Espero que, que además de arraigar se expanda. ¿No crees que también hay a veces mucha gente que es muy perezosa, que le cuesta salir y prefiere seguir al gurú de turno? Sí, eh, de, de, de saque somos perezosos y, y preferimos la comodidad del sofá que la incomodidad de, de ciertas luchas, que hay luchas muy incómodas. Pero también, no sé, eh, desde los medios de comunicación a veces no hacemos mucho para que eso sea de otra manera. Eh, creo que, que mmm, los medios, los medios mayoritarios le estamos haciendo un flaco favor a veces a, a, a nuestra no sé a, a, a nuestra sociedad no no no la no la estamos eh, no le estamos transmitiendo los valores que serían óptimos para que esa sociedad pues eh, fuese más combativa Igual porque a nuestros jefes de los grandes medios de comunicación no les interesa tampoco una sociedad excesivamente combativa. Pero, pero no sé, yo yo creo que, que los medios tenemos la obligación... No sé, yo ahora por ejemplo veo el fenómeno Trump. En el fenómeno Trump me da la sensación de que estamos cayendo en nuestro país en los mismos errores que cayó la, la, la prensa americana. Que en su momento se tomaron a Trump a cachondeo. Entonces se tomaron a Trump con el jiji jaja de mira qué tonterías dice este loco. Bueno, pues este loco, a base de esas tonterías y de, y de ese espectáculo constante, sedujo a mucha gente, que estaba hasta los huevos de todo, y dijo ah, pues mira este tío me está regalando los oídos con estas paridas que está soltando y además oye, a mí esto de que intente proteger a la industria de aquí y nos proteja a nosotros, a los americanos de toda la vida y demás, esto me, me, me está molando, pero claro, la introducción del personaje fue a través de, de la parte más frívola del personaje y me da la sensación de que ahora muchos medios de este país estamos reproduciendo los mismos métodos, que es enseñar a ese tram que vende que nos da audiencia porque claro, hostia, Trump ha dicho una tontería, pues vamos a poner la trama hoy parece que su mujer, hostia vamos a sacar a su mujer que además es guapa y, y... no, hay que explicar la, las raíces de, del por qué un personaje así tan peligroso puede llegar a ocupar ahora mismo la silla más poderosa de, de lo que es el, el, el, el poder mundial y, y creo que eso no, no, no, no siempre, a veces no, nos dejamos llevar por la dictadura del entretenimiento, del espectáculo de la audiencia Y, y no vamos a la, a, la, a la auténtica raíz de dónde está el problema de eso, porque seguramente que explicar la raíz supone pues un programa más sesudo, un programa igual más aburrido, pero es que tenemos que obligarnos a veces a, a, a, a, a dar ese contenido a, a los espectadores no digo que salvador lo de siempre eh salvados también a veces incurre en ese entretenimiento y, y, y en ese espectáculo del que del que no digo que tengamos que huir pero sí que digo que no tenemos que pecar eh, o, o, o abusar. Porque, porque eso puede llevarnos a, a, a dar una falsa imagen de las cosas como creo que, que estamos dando ahora de Donald Trump. Hay rollazo que sí, encantado ah, ah, ah, Encantados, nos encantados el, el... estamos en oírte, Fíjate, cuando has utilizado la palabra sofá, y yo me he imaginado mucha gente en el sofá, y seguramente está ahora mismo también en el sofá, tuiteando en, cómodamente en el sofá, tuiteando alguna cosa, ...adicto al smartphone... ...como es el eh, programa de mañana... ...crece que... Eh, ...de verdad... Eh, ...esto afecta a todos... ...¿no?... Y, ...y nadie... ...casi nadie... ...puede decir... ...no... ...a mí no... ...no... ...todos estamos eh, metidos... ...en ese mundo en el que... ...bueno... Nos hemos metido por, por lo que sea, ¿no? El, el programa de, de mañana, una de las primeras cosas que vemos es la... Recuperamos el discurso que dio Steve Jobs en el año 2007, hace 10 años justos, cuando presentó el primer iPhone. Era el primer smartphone. Eh, hay unas, eh, unas exclamaciones del público cuando él desliza el dedo por la pantalla y la pantalla se mueve para arriba y para abajo. Es acojonante eh, recuperar esa, ese documento porque la gente lo veía como una cosa de decir, Hostia", y él dice, esto os va a cambiar la vida. Y, y, lo, y lo logró, sí. lo logró. Entonces ahora hemos, eh, eh, sin darnos cuenta, de repente vemos a gente por la calle andando con la cabeza agachada, vemos a gente que cuando le presentan un plato lo primero que hace es fotografiarlo para subirlo a, a las redes sociales y decirle a los suyos, mira que me estoy comiendo, eh, vemos a la gente en un concierto disfrutando más de enviar Eh, la última canción que ha tocado eh, Nacho Vegas en vez, de, en vez de estar disfrutando de, de ese tema y, y claro, hostia, eh, todo es muy absurdo todo es muy absurdo porque parece que estemos más, pendiente de, de, más pendientes de ese mundo que nos rodea que de lo que estamos viviendo y eso es algo que ha conseguido el, el, el smartphone que es como llevar una especie de ordenador en el bolsillo eh, que nos da acceso a todo y es muy difícil superar lo que pasa a tu alrededor en comparación en lo que tienes dentro de, de, de esa pantalla pero, pero es perverso a la vez porque lo que no tiene ninguna lógica es que tú haga mucho tiempo que no ves a un amigo y que a los 5 o 10 minutos de estar con ese amigo tomándote una caña estés ya mirando si te han enviado un WhatsApp Hay una, hay una científica americana, bueno, una estudiosa del tema, no me acuerdo ahora del nombre, sé que es de, de, del Instituto de Investigación de Massachusetts, que ha escrito un libro que se titula, creo que se titula el libro El fin de la conversación, porque hemos acabado con la conversación cara a cara. Que podría ser uno de los, eh, una de las bases de nuestra civilización, ¿no? El diálogo para, para cualquier cosa, para, para entablar una amistad, para entablar una posible relación amorosa, para entablar o para cerrar un negocio. Y hemos sustituido eso por, por una relación artificial. ...con el mundo que nos rodea... ...a través de nuestro móvil... ...hay una frase en el programa... ...a mí me hace mucha ilusión... ...que este programa lo cierre... ...una entrevista con... ...Zigmund Bauman... ...fíjate, uh, te iba a preguntar... ¿eh? ...¿qué por me eso, eso ...ahora que perdona, lo... Perdona, ...ahora ¿qué? que lo hicieras... No, ...no, no, es estaba es contando que, todo no, ya... ...no, es que me parece fantástico... ...yo creo que fue una de las últimas entrevistas... hay eh, ...que concedió sí. un hombre que con su edad... ...había construido parte del siglo, fíjate... ...sí señor... ...y además un tío que con 81 años... ...que tiene él cuando aparece el smartphone... ...es capaz con 81 años... de De codificar lo que aquello nos iba a significar. O sea, gente eh, mucho más joven, no fuimos capaces de decir, hostia, eh, esto, cuidado con lo que nos puede provocar esto. No, no. Y un tío de 81 años, observando y viéndolo desde fuera, y sin smartphone, eh, eh, nos dio unas claves que nos dicen el programa, que para mí son acojonantes. O sea, Bauman dice, estamos permanentemente conectados para permanecer en soledad. Uh -huh. Y me parece que es una frase que, que te revienta. De todas formas, estabas diciendo, prácticamente ahora mismo el smartphone nos está dando una nueva era digital. Es como si estuviésemos en una nueva era digital, que no sé hasta qué punto la sociedad ha ido al mismo ritmo que esta era digital. Pero nos está quitando las relaciones sociales y lo estamos cambiando por relaciones virtuales. Sí, sí, hay que... Hay que... Valorar si ese tipo de amigos que tenemos en Facebook <risa> o ese tipo de seguidores que tenemos en Twitter o esos grupos masivos de Whatsapp en donde hay gente que a veces con la que no tienes tampoco mucha relación pero te envía cosas y hay que valorar si eso realmente es una amistad de, de, de... o al menos como nosotros las hemos conocido nosotros tenemos una edad los que tenemos eh, 35, 45, 55 años eh, hemos vivido otra época sin eso Y nosotros conocemos cómo era la vida sin eso, pero ahora mismo también tenemos a lo que se llaman nativos digitales, que esos no han vivido con nada más que, que, que con esta historia encima ya. O sea, han no han conocido otro mundo más que ese. Mi hijo ya no entiende el, el, el mundo, creo que lo entendería, sin una conexión permanente a Internet... O, o, o sin una pantalla delante. Claro, ahí hay un choque generacional que hace, y en el programa también se ve, que haya madres y padres que, es que están superados. Están superados porque llegó un día en que su hijo, después de insistirle, insistirle, insistirle mucho, le compró el móvil, el smartphone, y ahora tiene la sensación de haberlo perdido. De, de, de hostia, es que mi hijo está todo un puñetero día Con, con el móvil enviando mensajes Y conectados a sus redes de Instagram Y no entiendo qué hacen Y hacen, no hablan en las casas Y no hablan en las casas <ríe> Pero claro, habría que Darnos cuenta de cuál es Nuestro comportamiento en casa eh, ¿Qué hacemos nosotros los Que ya tenemos una edad con el móvil? Igual estamos Igual de enganchados que los que ya han sido Nativos digitales igual estamos, igual somos tan maleducados como para a veces ante nuestro hijo que nos está prestando atención preferir contestar el último WhatsApp. O sea que también tendríamos que hacer un trabajo de análisis de lo que hemos hecho nosotros. Y vosotros habéis hecho este trabajo a partir de observadores y de daros cuenta que todos, y también vosotros en las relaciones no se entendería la vida de una redacción sin el WhatsApp, sin Twitter, sin Facebook. No, no está Parece claro, que está claro. eh, vivimos también eh, un poco a sus expensas. Yo casi no sería capaz de hacer el programa como no me ven, pero sin un Twitter. Dice, <risa> hay que estar en Twitter. Bueno, pues, pues, pues estoy. yo qué sé, estoy, estoy, estoy, estoy enganchado. Me doy cuenta que yo también estoy enganchado. Chavo, bueno, en es que modo, ¿no? Este programa parte de la observación del propio grupo que hacemos salvados Que en las reuniones ya, ya llegó un momento que se pusieron imposibles De, de, de, que No podían tener continuidad las reuniones Cuando no había uno que tenía que contestar una llamada Era otro que estaba mirando Oye mira la última hora del Twitter O mira la última hora que me ha llegado de este periódico O oye mira el WhatsApp que me envía el invitado tal No, no, pero es que no estamos hablando de ese programa Estamos hablando de un programa que iba antes O sea, era, era eh, no sé esto, Estaba entorpeciendo nuestro, nuestro trabajo Y lo sigue entorpeciendo ¿eh? No te digo que lo hayamos arreglado Y, y nos preguntamos si eso era una exclusiva de la redacción de Salvados o era extrapolable a otros ámbitos vimos que evidentemente era muy extrapolable y, y a partir de ahí surgió todo y, y también surgió a partir de mi propia adicción a, al, al smartphone o sea yo me reconozco como un adicto y de hecho creo que es el primer programa en el que yo acabo pillando O sea, yo acabo eh, recibiendo tratamiento también a través de, de un psicólogo que me da un par de consejos viendo cuál era mi, mi... bueno, la exposición que yo le hacía de lo que me estaba pasando. Porque habéis eh, visto, eh, habéis hablado con eh, psicólogos, eh, con científicos, con personas que ya trabajan en eso, ya está eh, absolutamente regulado incluso un tratamiento o ya comienza a... Bueno, pues eh, hay adictos a una cosa y a otra y también hay adictos al teléfono móvil, no no al es un, aparatito no es una adicción reconocida por la OMS no, no no está todavía planteada como una enfermedad, pero yo creo que es bueno que, no sé, yo creo que a nivel social sí que, sí que estamos enfermos, no sé cómo le está repercutiendo eso en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo, pero en cuanto a las relaciones cómo son las relaciones personales entre nosotros, eso para mí ha cambiado de una manera radical. Hay una chica a la que nos fuimos a grabar una secuencia por la calle. yo yo Una de las cosas que, que dijimos con el equipo es este programa tiene que servir para que el espectador que lo vea se sienta muy reflejado, que haya una conexión directa entre lo que ve y lo que él hace. Y dijimos, bueno, pues vamos a la calle, vamos a intentar grabar a la gente que va por la calle mirando al móvil y, y hablamos un poco con ellos, les decimos, hostia, cuánto rato lleva sin mirar adelante, mirando hacia el móvil y andando, con lo peligroso que eso puede ser y pensamos, "Oye, cojámonos toda la tarde para grabarlo, porque igual nos cuesta, porque eso ya es una secuencia de calle, que ya veremos cómo sale y tal." En media hora la habíamos grabado, porque era constante. Era sí. constante el flujo de gente que iba por la calle mirando el móvil. Y paramos a una chica que además era muy espontánea y muy simpática, y la tía no tuvo ningún reparo en de decir, "Mira, yo yo estoy todo el día, estoy todo el día con esto, me encanta, me lo paso muy bien." Dice, "Y además, es que eh, cuando llego a casa yo ya me lo he contado todo con mi marido a través de WhatsApp. ya no me hace falta hablar con él cuando llego a casa entonces llegamos a casa los dos a las 10 nos vamos a dormir a las 11 y media y digo, y a veces nos habéis encontrado en esa hora y media que los dos además estáis con el móvil hablando con vuestros respectivos mundos sí, sí, sí. y me dice, sí, sí, a veces estamos uno en un baño y otro en otro y nos estamos enviando mensajes de, oye cariño, nos vamos a dormir oye, porque yo ya tengo sueño fíjate a hablando por el móvil en casa o sea, eso, yo creo que que igual es una exageración pero me da la sensación de que mucha gente con el testimonio de esa chica puede decir <risa> yo lo he hecho claro, y, y, y, y ves un poquito reflejado hacer lo que hacéis en durante tanto tiempo lo, lo has hecho y el programa salvados eh, creo que cumple un poco esa esa función que es agitar el árbol para que se muevan las ramas y para que se despierten conciencias ¿no? bueno, ojalá, ojalá sirva para no sé, en el equipo por ejemplo el programa ha servido para que haya, haya miembros de, de salvados que Eh, se han comprado un despertador mm, parece mentira pero yo creo que claro hay gente joven en el, en el, en el equipo que no, no concebían ya no despertarse con el la alarma del móvil y entonces viendo el programa y viendo lo que decía el terapeuta pues han decidido ir a una, un bazar de estos de electrodomésticos y comprarse un radio despertador para no despertarse con el móvil en la mesilla de noche que es algo que parece ser que cada vez es más habitual y la de gente que nos hemos encontrado que dice que lo primero que hace cuando pone un pie en el suelo o incluso antes de poner el pie en el suelo es coger el móvil mirar los mensajes que tiene mirar los últimos avisos de Facebook o los últimos avisos de Twitter o de Instagram y, y empezar el día así, antes de la ducha antes del desayuno antes de cualquier otra cosa lo primero eso Y eso lo hacen también muchos políticos, porque hay ahora un enganche con el tema sobre todo del tuiteo, casi responden más tuiteando que haciendo declaraciones en condiciones. Sí, yo creo que los políticos, hay políticos que están desplegando más sus competencias en Twitter que en la política, y eso también es una, un indicio de, de cómo nos va. Eh, no sé yo Volviendo a la pregunta que nos hacías antes ¿no? de, de, de mover un poco el árbol y, y, y a ver cómo reacciona el personal, creo que es un programa también que, está, que es muy interesante para los padres, para los profesores y para los chavales. O sea, ahí hay una, hay una brecha generacional muy potente que se ve además en el programa, en diálogos que hay entre, entre en este caso, una madre y una hija que la hija está totalmente expuesta a, a, a las redes y, y le encanta y casi que, que bueno, como un poco que ningunea a su madre porque dice, bueno, pero si es que no ella no lo entiende, pero esto que yo hago es normal, esto no, no tiene ningún tipo de, de anormalidad y si, el problema es ella que se hace un selfie al año pero yo, vamos, o sea que entonces hay, hay este tipo de De, de ruptura generacional, que yo creo que, que es interesante que estemos encima, no no para criminalizar a los chavales que hostia, que han nacido con eso y que, y, y, y que van a morir con eso y con algo todavía mucho más evolucionado, pero no sé, para que los chavales se den cuenta de que cuando suben una foto eh, seguramente están dándole un material a una gran corporación mundial para que haga con esa foto lo que le dé la gana para que los padres eh, no renuncien a saber que están mirando a sus hijos, que, que se enteren de quién es el último youtuber, que también es importante, que, que parece parece una chorrada, pero es importante que sepan cómo habla ese youtuber, qué le dice a su hijo ese youtuber. Ya sé que a nosotros los youtubers eh, no entendemos por qué gustan, pero si gustan será por algo. Algo ha pasado en esta generación que nos eh, va por detrás, para que eso guste. Pues son casi como los futbolistas antiguamente, ¿no? Tú ahora se, seguías a, a un campeón, a un Messi, y ahora sigues a un youtuber. O, o cuando nuestro padre nos decía, hostia, ¿qué haces escuchando esa música? ¿Qué También. esa música no la entiendo? Eso es chumba, chumba. Pues es un poco lo que nos pasa a nosotros ahora cuando vemos al youtuber y decimos, no entiendo lo que ves, eso es una mierda. Eso, es que no entiendo por qué os hace gracia eso. Hostia, escuchémonos, porque es el mismo mensaje que yo recibía de mis padres cuando, yo qué sé, cuando escuchaba la polla Records. O sea, no, no... No, no, no, salvando las distancias pero, pero, pero no sé, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por intentar entender por qué eso ha calado de la manera que ha calado Y, y saber lo que están viendo Interesarnos por lo que están viendo Y no sé, incorporarnos un poco A, a ese mundo desconocido Del de adolescente, de, de, de nuestro hijo Del chaval más joven De la chavala más joven Que en eso ve un estímulo vital Y que se den cuenta los eh, jóvenes Que una cosa es eh, comunicación Y otra cosa es eh, periodismo e investigación verdad Que parece que se está mezclando un poquito todo No, la investigación es una cosa Que va además suele ir en contra De, de la comunicación de las empresas de las agencias de, de comunicación de lo que pretenden. No estamos representando ninguna marca, aunque a veces nos obliguen y no se. Eh hagamos, es decir, bueno, estoy si haciendo periodismo comunicación, no, tenemos que hacer periodismo, tenemos que hacer investigación ¿no? Sí, sí, sí, a mí me da un poco de, de pudor a veces cuando decimos esto de hostia, estamos haciendo periodismo, yo no, yo a veces eh, no sé, la, la palabra es tan grande, yo la uh -huh. palabra periodismo la respeto tanto, y la palabra investigación todavía más, periodismo de investigación me parece que es una cosa al alcance de, de muy pocos, o sea, hay muy pocos eh, días que tú realmente estés haciendo periodismo de investigación y estés llegando a, a Al, al, al, al hueso de las cosas eh, Eso es muy complicado Pero es algo, es una meta que nos tenemos que poner Y nos tenemos que poner precisamente Por la responsabilidad social que tenemos O sea, nosotros no Nosotros no hacemos un trabajo eh, Cualquiera o sea, nosotros a través de, de nuestras radios, a través de nuestros periódicos, a través de nuestras televisiones, a través de nuestros canales de internet, estamos no sé, transmitiendo una serie de valores y no sé, no podemos confundir al personal y venderles gato por liebre y decirle bueno es lo que te estabas diciendo ahora, que estamos haciendo periodismo cuando igual estamos haciendo otra cosa uh -huh cuando estamos eh, siendo solo, solamente portavoces de unos políticos que nos están utilizando, o portavoces de unas ideas, que igual son las nuestras, pero no tienen por qué ser las de, las de los eh, ciudadanos. No sé, a mí, que no creo en la objetividad, no creo en la objetividad, yo creo en la honestidad periodística, que para mí consiste en que, aunque tú tengas una ideología, que yo creo que todos la tenemos, tú tengas unos principios, tú tengas una educación, tú tengas un, un barrio en el que has nacido y que también te ha marcado, que todo eso que llevas en tu mochila, cuando tú bajas a la calle, te enfrentas a un tema y ese tema te desmonta aquello en lo que tú crees, que el hecho de que te lo desmonte no sea motivo para decir vale, pues como me lo ha desmontado yo no quiero que me lo desmonte yo mantengo mis tesis eh, y, y lo que hago o lo que acabo haciendo es propaganda más que periodismo no, no que cuando la realidad te desmonte tus tesis que tú las reflejes en tus programas Jordi, ha sido un placer enorme estar pues contigo muchísimas gracias Encantado. a vosotros y, y larga vida la rosa se aleja el tiempo pasa la vida alrededor ya no está el pasado 18 de mayo su vida cambió sufrió un ictus estuvo 36 días en coma hasta ese momento él había vivido todo pero ese todo no era nada con lo que le tocó entonces él es el Luis Miguel Domínguez el hombre que con su voz y su espíritu nos enseñó muchas cosas y hoy Va a darnos una lección de vida Acabaré como una puta vieja Hablando con mis gatos Luis Miguel Domínguez Muy buenos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos encantados de que estés con nosotros Y comenzando con esta música ¿eh? Un placer, de verdad, para mí, muchas gracias Y cómo no, Joaquín Joaquín Sabina, que también tuvo Esta cosa de bailar Con la más fea Con el Ictus Eh, ...en esta noche que bonito suena, qué bien... ...el 18 de mayo, 36 días... ...se hice pronto, más de un mes en coma... Eh. Eh. ...estuviste, eh... ...sí, estuve... ...dormido... ...pero no, dormido... ...físicamente, pero... ...mi mente viajó... ...volé muy lejos... ...y me hice hombre... ...en mitad de ese coma... Mónica, tu mujer, ha sido importantísima en toda esta historia, ¿no?, en todo este tiempo. Eh, ella ha sido la persona que has necesitado para estar aquí, ¿no? Sí, Mónica... Mónica es mi amor. Estoy aprendiendo a amarla cada día más, porque estamos en pleno proceso amatorio. Justamente cuando la adversidad se presenta, lo mismo en una pareja que en un grupo de amigos que en una tribu es cuando hay que estar unidos, de verdad. La saludamos, ¿te parece? Sí, por favor. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, pues un placer poder estar con vosotros. Muchas gracias eh, por todo, por todo lo que estás haciendo. Toda la gente que está escuchando, y vamos a conocer eh, cosas ahora, en estos eh, minutos, eh, se va a quedar encantado con la historia, cómo la cuentas eh, tú y cómo lo viviste tú. Eh, porque yo he estado leyendo cosas, son preciosas. Os acababais de casar nueve días antes, ¿eh? Sí, son esas sorpresas que te da la vida, ¿no? Y cuando se supone que tienes que estar felizmente en el viaje de novios, pues nosotros nos lo hemos pasado en la UCI, en un hospital y... Pasando muchas, muchas cosas. Por Habéis dicho mucho lecciones que te da la vida, cosas que eh, te encuentras en la vida. Bueno, y tú te encontraste vida eh, cuando Luis Miguel despertó el coma. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, es que ese momento no es como nos lo cuentan en las películas, que de repente abre los ojos y dice estoy aquí. El despertar de un coma es un proceso muy largo y muy lento y para el que está desde fuera, un proceso desesperante porque tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Entonces, a Luis Miguel despertar le llevó unos 15 días desde que empezaron a bajar la sedación claro. hasta que realmente llegó a conectar con nosotros. Y durante... Porque hay que comentar que era un coma inducido. Sí. Porque Mónica es como que tuvo ahí un sexto sentido, ¿no? Ya notó en ese momento, ese día que estaba comentando Bruno, ese 18, ella notó algo y enseguida rápidamente llamasteis, porque si no llega a ser por la rapidez de la llamada y la rapidez de las asistencia sí. pues hubiese sido otras circunstancias sí. nada gratas. Lo primero que hay que saber es que de cada lictus hay que conocer bien los síntomas, porque cada minuto mueren dos millones de neuronas cada minuto de manera que si uno se demora 5 o 10 minutos imaginarlo ¿no? eh, la verdad es que Mónica directamente llamó a la ambulancia y aplicaron el código ICTUS porque ella dijo es un ICTUS me vio con claridad conocía esos síntomas ella y una buena amiga y me salvaron la vida de este modo o por lo menos el hecho de que haya vuelto ...como un homo sapiens... ...y no como una celga... <risa> ...podría estar hablando aquí una celga... ...en vez de un homo sapiens... ...porque realmente podría haberme quedado... ...muy perjudicado de mi cerebro... ...de mi mente, ¿no?... ...en fin... ...bueno ya veis que hablo con una especie de airecillo... ...que lo envuelve todo... Bueno, pues, ...y este... es por un agujero que tengo en la tráquea... ...que me van a cerrar el día 11 y que fue la traqueotomía que me tuvieron que hacer para poder respirar, que hace que uno tenga que desenvolverse en esta situación tan anómala. Todas estas cosas las hemos aprendido en eh, este tiempo. Muchísimas cosas eh, habéis aprendido, nos habéis enseñado, eh, las cosas que contáis. Eh, fíjate, a veces se hacen cosas que no sabemos eh, cómo creo yo, ¿eh? es como si tuviéramos un don de iluminación de hacer algo que en ese momento no entendemos y que luego cobra sentido, eh, por ejemplo os casasteis, ha sido muy importante el casaros a nivel administrativo eh, que pasara nueve días antes eh, porque eso arregló una serie de cosas eh, vosotros conocíais eh, desde hace muchísimo tiempo atrás pero sin embargo fue como una iluminación y gracias a eso se ha ayudado mucho a lo que habéis eh, pasado ¿no? Sí, en este país, por desgracia, hay que estar casados para poder decidir sí, uno sobre el otro. Y esto lo comentamos al casarnos. Yo además siempre, al ser mayor que Mónica, eh, la saco de una década de vida, siempre he creído que iba a morir antes. Claro, no tan pronto como nueve días después de casarnos. Y siempre he pensado, mira cariño, si alguien tiene que decidir sobre mí si me quitan una medicación o si hay que hacer algo conmigo, que seas tú pero el amor de tu vida mmm, resulta que no es nadie si no hay unos papeles por medio es una pena eso, ¿eh? que si no tienes firmados claro. unos papeles, que tiene que ver los papeles y lo importante es la unión de pareja y lo que sienta el uno por el otro aparece de repente un cuñado o, o un primo eso y decide es. Reclama. ...decide sobre ti... ...mientras que la persona que te ha estado amando... ...la pobrecita en ese momento... ...queda fuera de anulada, ¿no? es horrible... horrible... ...mucha gente se pregunta... ...bueno, cuando se está en coma... es que se piensa, que se sueña, se piensa, se sueña?... ...pues sí, ¿no?... ...cuando se está en coma... ...se está muy a gustito... <risa> sí, <risa> ...se está muy bien... ...yo quiero sobre todo... ...decirlo, y lo hago siempre pensando en las personas que tienen a un familiar en esa circunstancia o que en cualquier momento ellos pueden llegar a ella, ¿no? Deciros que es una sensación de paz y de amor como nunca antes yo había experimentado. Y tanto es así que no quieres volver, no quieres volver a esta, a esta vida nuestra, ¿no? ¿Y ¿Cómo era lo que veías? Oh, madre mía una atmósfera muy densa, el silencio se oía, era casi como cuando estás en una alta cumbre, yo que me he movido tanto por el mundo, ese eco, esa reverberación, eh, que es más allá de lo atmosférico, eh, donde el silencio se hace material, y realmente escuchas eso permanentemente a tu alrededor, no hay tiempo, no hay espacio total libertad de movimientos de pensamiento cero miedo cero temor nada de eso y realmente paz y amor yo me vi varias veces de mi cuerpo ahí abajo tumbado en posición fetal sobre unos lienzos blancos eh, eran como sábanas blancas de lino Y yo tumbado en posición fetal. Me hice un yonki de esa situación. No quería moverme. Qué y buena tú has, descripción. Tú has conocido todo el mundo, has viajado por todo el mundo. Y supongo que nada se parece a eso que viste, ¿no? Nada. Nada es igual. Ni tan siquiera el amor humano, el amor que recibes de una persona, ni tan siquiera llega a alcanzar esa sensación de cariño y de cuidado que yo percibía sobre mí, ahora he entendido de que se trataba, se trataba de las miles de personas que pensaban en mí y seguramente me estaban empujando, porque yo cada vez que me tumbaba en esa posición fetal, me cubría una manta de amor, como una manta gigante me cubría Y me sentía protegido totalmente. ¿Te llegaste a encontrar allí con, con, con alguien o te sentías solo? Estuve en contacto con un valle... ...que yo entendí desde el primer momento que era el valle de la muerte... ...o sea que yo entraba en ese valle o lo atravesaba... ...y posiblemente me quedaría ahí. Yo tenía esa sensación. En ese valle veía un camino abajo con árboles y me apetecía mucho ir para allá cuando mi mente tiraba de mí y quería ir de repente una voz que luego descubrí que era mi propia voz me decía Luis Miguel no se te ocurra, no es tu momento no vayas ahí, quieto, quédate aquí muy imperativamente yo me daba pena porque yo quería moverme yo soy muy andariego y yo quería ver que había detrás de ese valle. Entonces, con mucha rabia, volví, di la vuelta, llegué a un portón grande y empujé ese portón y cuando lo empujé entró un rayo de luz muy fuerte a mí y ahí salí a este mundo. Ahí fue cuando volví del coma, ¿no? Qué bueno. Pero sí. previamente yo mismo me había prohibido a mí mismo continuar hacia la muerte. Miguel Pedrero, nos has contado en muchas ocasiones aquí que las personas que sufren este tipo de experiencias, y el caso de Luis Miguel también está ahí, eh, tienen como un renacer espiritual. Sí, a, además ahora que estaba escuchando el, el relato de Luis Miguel, me venían a la mente las palabras de otras muchas personas que han pasado por esta experiencia. ¿no? Yo creo que mucha gente piensa que cuando alguien está en coma Eh, no tiene ninguna sensación ni eh, ni siquiera ninguna sensación de, de, de existir de ser algo ¿no? y, y lo cierto es que las personas en coma tienen toda una serie de experiencias que yo creo que los escépticos, los materialistas dirán que es un sueño que es una alucinación pero yo estoy convencido de que hay algo más y de que esas experiencias tienen que ver quizás con, con otro lugar con eso que tú has dado en llamar el valle de la muerte o la antesala del otro lado. Además, la descripción que tú haces, esa sensación de paz, de amor, que eh, no se puede comparar con ninguna otra sensación igual en la tierra, es algo que dicen muchas personas que han vivido esa experiencia. Claro, yo, en fin, quiero que sepáis, para serlo franco, que estáis hablando con un agnóstico practicante, gracias a Dios, soy agnóstico totalmente ¿durante cuántos años, toda la vida? O toda no? mi vida, y además un hombre de ciencia donde hace falta que me expliquen las cosas y no trago con cualquier historia en esta materia, en materia de la muerte siempre he tenido esa misma actitud pero bien es cierto que siempre me ha acompañado otra todavía más potente y es que como decía Marañón ...hombre hay cosas que la ciencia no puede demostrar... ...y esas misteriosas cosas son las que nos conmueven... ...yo siempre me ha dolido y me he sentido incrédulo... ...ante el hecho de que cuando una persona fallece... ...se va con ella su ser esencial, su materia espiritual, su alma... Me parece absolutamente ridículo creer que todo lo que supone un ser... Cuidado, que hablo no solo de personas, hablo también de animales. Uh -huh. Los animales tienen ánima, tienen alma. También estoy convencido que cuando alguien le pega un tiro a un oso pardo de 20 años, con él se va un pilar de ese monte, de esa montaña, de ese bosque. Y por lo tanto no puede todo acabar... ...cuando una serie de funciones... ...corporales acaban... ...creo que hay fases... ...creo que la muerte no deja de ser... ...otra forma de existencia... Mm. ...otra forma más... ...y yo lo he comprobado en mi coma... ...como la muerte es seducción... ...la muerte es tentación... ...a la muerte no hay que temerla... ...por favor queridos oyentes... ...despediros de vuestros familiares... ...con un beso... ...y con un buen viaje... Buen viaje, amor. Mira todo lo que vas a tener a tu alrededor y disfrútalo. No tengas miedo. Siempre nos han estado apabullando con el miedo a la muerte durante siglos y es inadmisible. ¿Tú, tú le has perdido el miedo a la muerte? Yo he perdido el miedo a la muerte, sí, el miedo. Yo ahora mismo soy un ser muy peligroso <risa> porque no le tengo miedo a la muerte, imagínate no soy legionario ¿eh? sí, sí sí ya por, a, anteriormente con toda la cantidad de, de, de sitios que has conocido de las exploraciones de los lugares sí. que te has jugado la vida en muchas ocasiones lo, lo has hecho y te has comprometido ahora ya esto es temerario no claro sí ahora mismo miedo a la muerte no le tengo y, y me alegro mucho yo este es el gran regalo que yo he tenido con esta experiencia he vuelto renovado he vuelto más fresco ...con una cierta candidez viví todo esto... ...pero también he venido fortalecido... ...y la muerte no me da miedo... ...yo ya soy capaz de entender... ...que es un proceso de acercamiento a ella... ...bastante agradable... ...y sobre todo... ...que saca de ti... ...una parte que tenemos coartada... ...en esta vida que llevamos... ...estamos capados... ...y por desgracia no vivimos acorde con la física y la química que nos rodea. Uh -huh. Yo, después de esta experiencia, realmente he aprendido uh -huh. a quererme, a querer. He aprendido a posicionarme en este planeta de otra manera más cercana al mismo. Soy más planeta ahora que lo era antes. Qué bonito. Además, creo, no sé si nos lo podrás confirmar, que gente con la que habías perdido contacto en muchos años es como que has retomado eh, claro, esas amistades claro, la, la vida te aboca a una circunstancia como esta y a mí me ha dado no sé quién la segunda oportunidad me ha permitido disfrutar de una cosa muy bella que es la amistad la amistad con mayúscula y quiero agradecer a todas las personas que me queréis que sepáis que me ha llegado todo uh -huh. y que era imposible que yo me muriera, que una persona se muera cuando la gente le, le está sujetando entonces bueno he sentido ese amor y he contactado con gente que hacía mucho tiempo que no veía gente que ha venido de fuera eh, fuera de otros países y gente que te demuestra que eres importante en su vida ¿no? mm -hmm. Mónica, estamos escuchando Luis Miguel, cómo cuenta las cosas eh, durante tanto tiempo eh, tú has escuchado esos eh, relatos está contando con palabras muy bellas algo muy duro y eh, pero esa eh, es eh, su vivencia, su experiencia y lo cuenta de una forma que eh, parece que estamos eh, viéndolo en uno de sus documentales <risas> que contaban las cosas eh, él no se acuerda, él no se acuerda pero a mí me merezó con una entrevista que yo le hice hace 22 años, creo, 2022, en una radio, en Radio Voz, eh, me hablabas y me hablaste del Yeti de Sumatra, creo que era, Yeti de, de la Viernan. experiencia Vietnam, sí. la experiencia que habías tenido, lo que habías oído, y, y ese día me embelezaste, pero hoy me has vuelto loco totalmente. eh. Ay, toda esta cosa es lo que llaman los eh, neurobiólogos, o neuropsicólogos, la reserva cognitiva, uh -huh. lo que uno ha ido viviendo, todo eso va modelando tu cerebro. Y eso es lo que parece ser a mí, me va a sacar de donde estoy, va a tirar de mí y me va a salvar. Ese Yeti de Vietnam, sí, sí. esos Maasai de Tanzania, uh -huh. esos trashumantes de la comarca de Aliste, yo que sé, toda esa gente con la que hemos convivido. Y toda esa experiencia vital que hemos ido acumulando. ¿no? mientras tú estabas tan contentito, ahí en coma, relajado, viendo sus pasos tan estupendos, Mónica estaba, Luis Miguel, vuelve, vuelve a mí, vuelve a mí, porque claro, sí. ahí te habíais quedado eso tan pendiente, tan bonito, que estabais iniciando de nuevo. Sí, es cierto que ahora cuando lo escucho, reconforta, reconforta mucho saber que él no sufría, que eso es algo que, esa incertidumbre que tienes cuando está en coma, ¿no?, de decir, Dios mío, no se estará enterando de nada, todo esto que le está pasando, por favor, que, que no se entere, ¿no? Entonces, cuando escuchas que ha tenido ese viaje tan placentero, que como él me dijo, vengo de la gloria bendita, pues respiras, respiras porque dices, bueno, pues... Es verdad que al otro lado, los que hemos estado aquí, estábamos que se nos iba la vida, ¿no?, de pensar que algo le podía pasar, pero tranquiliza mucho escuchar su relato, claro, la, la vivencia es muy diferente cuando estás a un lado u a otro, ¿no?, eh, mi vivencia es mucho más terrenal, mm. Y más acompañada del sufrimiento, pues porque le veías lo que le estaba pasando y afortunadamente él no fue consciente de, de, de las mil y una complicaciones que tuvo y del de ictus tan severo que, que estaba sufriendo. Entonces, escucharle ahora, pues, reconforta no, mucho realmente. Lo que tranquiliza verte la carita cuando vuelves de ese túnel y lo primero que te encuentras es tu cara. Uh -huh. Eso tranquilizamos. Eh, recuerdo que te dije, vengo de la gloria bendita. Y ella me miró como diciendo, ya salvenme con sus chorradas. ¿no? Pero, este es Luis miró. Claro. Claro. Recuerdo que me ponía una pizarra, ¿verdad, amor?, sí. para que yo escribiera ahí, porque la traqueotomía no me dejaba hablar bien. Y entonces lo primero que le puse fue, todo es surrealista. Y ahí lo dejé. <risa> Y ella Yo dijo, ahí me quedé muy tranquila porque dije Luis Mí ha vuelto <risa> claro, Luis Mí, de verdad sí, sí, porque eso es una de las cosas que está uno más pendiente pues eh, vamos a escuchar cosas un poquito surrealistas eh, pero seguimos hablando después entre las noticias te parece sí, sí. venga y seguimos eh, con Luis Miguel domínguez escuchamos las noticias eh, ha cambiado el mundo eh, te lo has encontrado diferente antes y después eh, eh, porque tú eras una persona y eres una persona muy comprometida con tu entorno claro, el amor por la naturaleza que tú has demostrado y por los animales, eso te lleva a tener una posición en las cosas, lógicamente claro, mira, yo cuando despierto eh, pues claro con el tiempo te vas situando porque estás desorientado, no sabes ni tan siquiera que has estado en coma y por qué has estado, yo, yo no no era consciente pero enseguida preguntas por los clásicos los clásicos de siempre oye, ¿qué ha pasado con Pedro Sánchez? ¿y qué ha pasado con Pablo Iglesias? Pues siguen en lo mismo y siguen con su ego uno y con su ego el otro debatiendo si forman un nuevo gobierno y siguen regañando unos con otros y sigue ardiendo Amazonia y siguen muriendo en España en, en lo que yo he estado dormidito pues fácilmente 30 lobos matados por la administración y siguen fallos por un tubo por todos lados el mar menor jorobado etcétera, etcétera. entonces realmente las cosas no cambian y luego te voy a decir una cosa yo mmm, bautizo a mi vuelta vuelta a Lilliput para mí Todo lo que escucho y contemplo en este mundo nuestro es demasiado enano, chiquitito, prescindible en muchos casos, ¿eh? Eh, porque tú vienes de algo muy serio, de algo muy importante, tú vienes de enfrentarte a la vida y contra la muerte, tú vienes de jugártela y en ese jugártela has estado en contacto con cosas muy serias y aquí el run run del día a día es realmente cansino entonces lo único que quiero es dedicarme ahora a lo importante no a lo urgente lo urgente se lo dejaremos a los que están todo el día comiéndose la tostada inmediata ¿no? <risa> eh, ¿cómo eran los sueños que viviste? porque yo he leído alguna cosa eran sueños espectaculares ¿en ¿eh? uno de ellos eh, soñaste con el presidente de Japón? ¿no? sí bueno tuve, tuve y le invitabas una... bueno le invitabas eh, decías no haces a bomba mi hombre tuve una una cosa muy increíble y es que me enamoré de un rincón de Nueva York uh -huh. que yo sitúo frente al río Hudson eh, y donde yo cuando caminaba por allí estiraba mi brazo y iba recogiendo agua de las paredes de roca un agua que salía pura cristalina ...un agua fósil... ...un agua antigua... ...yo la bebía y se me iluminaba el cuerpo... ...de lo pura que era, era espectacular... ...y me enamoré de ese sitio... ...recurrentemente en mi coma... ...volví varias veces... ...siempre volvía solo... ...y entonces decidí que ese territorio... ...no podría encargárselo... ...y de repente descubrí que era una zona húmeda... ...preciosa... ...caían cascadas había piscinas naturales, de un color turquesa precioso. Yo iba allí en silencio y me quedaba allí, me, sal, me salían lágrimas viendo aquella belleza, bebiendo agua y no quería que se perdiera. Y un día alguien me dijo, habla con el señor de la guerra, que es el único que puede cargarse esto o dejarlo como está. Y entonces me dirigí a un despacho allí en Nueva York donde había un general japonés, ah. general, guapísimo, elegante, alto, con un jersey de cuello negro, unos pantalones grises, parece que le estoy viendo. Y este hombre me recibió, yo le expliqué, le dije, digo, mire, ¿saben ustedes lo que tienen aquí? Una maravilla. Y entonces él cogió y dijo... Sí, pero hay que continuar con un proceso que tenían ya en marcha, ¿no? Y yo me acuerdo de, de gritarle, daba miedo el hombre, tenía realmente mucho poder, era un hombre muy autoritario, y yo le grito y le digo, ¿qué van a generar otro Per Harwood? ¿Per Harwood 2." Y se queda el hombre así callado y dice, sí, vamos a bombardear ese sitio. ...no nos queda otra y tal... ...digo coño tal... ...yo enfadado... ...entonces aquel hombre daba golpes con una bala... ...de bambú en una mesa... ...y entraban al despacho y me sacaban de allí... ...pero yo estaba luchando por la defensa de ese territorio... ¿no? ...entonces veo que al día siguiente bombardea el lugar... ...y no me digas cómo... ...yo vuelvo al sitio y lo veo con olor a queroseno... ...olor muy fuerte... Veo las manchas de aceite junto al agua pura y veo aquello destrozado. Qué fuerte. Me voy al despacho de él llorando, le llamo hijo de tal, no sé cuánto, yo no me corto un pelo. Peleo aquello y me acaban echando de allí, me voy a la mierda. Nada de esto <risa> tendría ninguna importancia si no fuera porque justo cuando salgo del coma y le cuento todo esto a Mónica y a mis amigos se ponen a buscar noticias y justo cuando yo estoy en coma National Geographic saca una noticia a nivel internacional que es que han descubierto la masa de agua dulce más grande del planeta agua del cuaternario agua fósil justo enfrente de Nueva York en la costa de Nueva York y entonces esto no será nos, premonitorio. nos deja todos con una cara nos quedamos todos pensando, joder Luis, ¿cómo pudiste tener ese sueño con respecto a algo que realmente ocurría? Y es que el agua dulce estaba allí y yo lo que vi eran surgencias de agua dulce en Nueva York. Sí. O sea, impresionante, la verdad, a mí me, me impresiona. Ese fue uno de los sueños, luego tuve otro muy bonito. Cuéntanos, cuéntanos. Muy bonito. Un día que tenía una sed asesina, ...era horrible... ...nunca he vivido una cosa igual... ...una sed... ...yo creo que estaría ya a punto de despertar... ...no lo sé... ...pero... ...seguramente cualquiera de los procesos... ...que yo tenía afuera... ...se manifestaban en mis sueños... ...con dolores y... ...retortijones, ¿no?... ...con esta sed... ...yo estaba que no podía más... ...y entonces me pongo a caminar... ...por una montaña... ...y veo que por una trocha... ...vienen seis lobos... ...seis lobos que además yo identifico como ibéricos... ...porque les veo la mancha longitudinal... ...en las patas delanteras... ...del canis lupus signatus, de nuestro lobo... ...entonces los veo, vienen hacia mí... ...en una paramera ...joder, qué bonito... ...y vienen hacia mí... ...y yo fijo mi mirada en un macho espectacular... ...el macho fuerte él se me queda mirando... yo le miro... entonces cuando ellos pasan a mi lado... él es el que retarda más el paso... se quedan paralelo mirándome... y yo le miro a él... sin perderle la vista... y de alguna manera me transmite... síguenos... ven y síguenos... yo me quedo mirándole... joder... le sigo... y lo siguiente que oigo es un chapoteo de agua... y los veo metidos en una poza de agua azul cobalto, un agua preciosa metidos, bañándose yo me tiro ahí cuerpo a tierra, me pongo a cuatro patas meto la cabeza entera y empiezo a beber Uf, empiezo a beber ellos con sus patas remueven el fondo y hay limo y hay hojas de hojalasca y me las bebo, incluso las trago lo recuerdo perfectamente el sabor y todo sí, yo sigo bebiendo Mis oídos, cada vez que saco la cabeza del agua, salen del agua y percibo todo esto, y cada vez que saco la cabeza del agua, el macho me está mirando, como diciendo, mira, aquí le tenemos, pobrecito, lo ha pasado mal, ya forma parte de, de, de la manada. manada. Y me sentí acogido por esa manada, y sacié mi sed. No hay que olvidar que el sueño dejó de serlo, En la medida en que sacié mi sed eh, Dejé de tener sed Antes has dicho Que antes de las noticias Que lo urgente lo dejas para otros Que para ti ahora mismo Es lo importante lo que tienes que hacer sí. ¿A qué te refieres con lo importante? Cuidar mi vocación Y cuidar de mi familia De mi gente Y cuidar de mí En definitiva ¿no? Lo importante es Dedicarme a la belleza de la vida, no solamente como divulgador de la naturaleza, sino también comportándome con cuidado, manejando este tesoro que tenemos, que es la vida, mejor de como lo hacía antes, sin duda alguna. Miguel. Wow, es que tenemos un, un invitado que ha vivido una historia extraordinaria y que además es un gran divulgador. Porque lo cuentas estupendamente bien. Y todo lo que estás contando me resuena enormemente a estas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Todos los que vuelven tienen esa sensación, entre comillas, de misión. Pero no una misión de convertirse en un líder político o algo así, no, no, no. Sino la misión de hacer más feliz y más fácil la vida de las personas que tienes Alrededor. Y todos ellos vienen con la sensación de que les han dado una segunda oportunidad para dar testimonio de esa experiencia y para cambiar de vida y centrarte, que es lo que decías antes, en lo importante y no en lo urgente. Totalmente de acuerdo. Yo tengo esa misión. Alguien de alguna manera me ha dicho, Luis, vete y cuéntalo. Búscate la vida y cuéntalo. Acabo de terminar mi libro, un libro que... ...que titulo... corazón Valiente... ...y que va de todo esto... ...cuanto toda esta experiencia... ...que va a ser publicando, publicado... ...no tardando mucho... ...pero es que era mi obligación... ...mi obligación era esa... Eh, ...gente que me quiere y a la que yo quiero... ...que incluso he tenido pérdidas de familiares... ...es muy bonito que alguien te coja de la mano... ...y te diga... ...amor... ...lo que hay detrás de la cortina es tan bonito y eso te reconforta yo creo que te, te va a reconfortar y es lo que espero que esté pasando esta noche con la gente que nos oye pues esta noche justo estaba pensando digo, la vida es tan bonita que te podemos entrevistar a ti Luis Miguel que podemos tener a Mónica que podemos comentar eso que has vivido y transmitirlo a la gente la gente es mejor después de escucharos. La gente ha aprendido mucho con vosotros bueno, esta noche. Yo he aprendido mucho Y la gente seguro que ahora nos está diciendo, todo el mundo Ha aprendido muchas lecciones de vida No sé, la verdad es que nadie es más importante que nadie Sencillamente es verdad que las experiencias de la vida Hay que saberlas gozar, disfrutar, estrujar Me atrevo a decir ...yo tengo una visión periodística de la existencia... ...y aunque me metas en una cárcel, como de hecho he estado... ...y me intentes tapar la boca, no lo vas a conseguir... Uh -huh. ...voy a estar atento a todo, me voy a fijar en el picaporte... ...en la gotera del techo y en todo lo que tengo a mi alrededor para contarlo... ...lo bueno es que esta experiencia me dio la capacidad cerebral suficiente como para fijarme en todos los detalles y poderlo transmitir, ¿no? Sí, porque irás poco a poco físicamente cada vez recuperando más pero lo importante sí. es que el cerebro yo creo que lo tienes todavía mejor sí. de como lo tenías antes Gracias, gracias sí. de verdad Se me ocurre un titular un periodista en el más allá vuelve para contarlo Exacto, exacto, <risa> ah. es verdad un gran documentalista un periodista naturalista bueno, y... y... Estamos en Uy, es que no tenemos palabras eh. me he quedado sin palabras eh, para darte y daros eh, las gracias por estar aquí con nosotros y por transmitir lo que habéis transmitido que nosotros y todos los que nos escuchan han aprendido mucho esta noche gracias, sois muy guapos <risa> no. y sí, lo sois y os agradezco mucho este momento de radio que es, la radio es tan querida para mí. cuando volví del coma, volví sin voz Mi voz, mi prosodia había desaparecido Era monótona, era cavernícola Tenía una voz hundida, perdida Y me daba mucha pena no volverme a poder enfrentar A la alcachofa querida al micrófono ¿no? Mónica, mm. gracias, eh, gracias Estamos encantados, gracias por todo Y un super beso a vuestro niño, que es una monada Sí, el gran Darío que nos da lecciones cada día lecciones de verdad, de vida que está aquí con nosotros ha venido a los estudios Darío, dinos hola por lo menos, venga. sí, a cualquier micrófono es igual Hola. Hola. <risa> <risa> creo que tiene más fuerzas que ninguno ¿Qué ¿eh? sí, bonito es el Darío, qué bonito es. gracias Darío, gracias, gracias, gracias a, a Mónica gracias a Luis Miguel, un abrazo a todos chao la muerte de un amigo que la a mí me ronda con la imaginación cuando se atreve Qué bonito ha sido recordar a Luis Miguel Domínguez eh, que estuvo en nuestro programa hace poquito ah Está pasando un eh, momento muy complicado, se está recuperando y nosotros estamos encantados en de haberlo recibido aquí y de haberlo escuchado Luis Miguel Domínguez en La Rosa de los Vientos. Hoy lo hemos recuperado y hemos envuelto a escuchar. Nosotros lo envolvemos. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio.